Muy buenos días, son las 7 de la mañana, la temperatura en la ciudad es de 14 grados con 4 décimas. La Glorieta con Rosmar Alonso y Antonio Bazán. Saludos, volvemos a empezar una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, vamos recuperando esa normalidad, aunque aún nos queda el segundo lunes de Mona, el día de San Vicente, festivo local. Los estudiantes siguen de vacaciones y los que volvemos al trabajo... Tendremos hoy un día soleado con una temperatura máxima de 21 grados, pero atención porque mañana miércoles bajan las temperaturas. Tendremos 16 grados de máxima y volverán las lluvias. Y es que ya se sabe, en abril, aguas mil. La lluvia, precisamente, trastocó los planes del miércoles santo, pero no ocurrió con el resto de la Semana Santa, que tuvo una trenca del guión esperada y un domingo de aleluyas radiante. El sol y esa brisa, ese viento, permitieron ofrecer un bello espectáculo para todos, ilicitanos y visitantes. La ocupación hotelera ha estado por encima del 80%, recuperando cifras de antes de la pandemia. Y ayer, en el primer lunes de Mona, el buen tiempo volvió a llenar las playas y nuestros parajes naturales. Y recordamos que hoy el Consejo de Ministros pues, va a suprimir la obligación de llevar las mascarillas en interiores. Y esta semana, además, viene marcada por las actividades con motivo del Día del Libro, que tendrá lugar el 23 de abril. Las librerías se preparan ya para los descuentos y para las rosas. Y desde el Ayuntamiento, bibliotecas y asociaciones culturales organizan diversos actos literarios como la Feria del Libro, que tendrá lugar por primera vez en la Plaza de Baix. Antonio, hoy son bueno, un día para las buenas noticias. Un día también en el que bueno, el Elche pues, ganó al Mallorca. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa porque es que no hay tiempo para más. Ahora, no. otra vez, esta noche a jugar contra el Real Betis. Ganó... Y menos mal, porque el Cádiz anoche ganaba en Barcelona sí. y se pegaba un salto en la clasificación. Bueno, de eso hablaremos sí. hoy con Paco Gómez. Hoy también hablaremos de muchas de las noticias que venimos, eh, que vamos a contarles desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Hablaremos en esa tertulia política de los martes, que la recuperamos como estamos recuperando la normalidad. No I can't be found Sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart is true Baby, if I made you mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel It's too hard, it's true I don't want no other love Baby, it's just you I'm thinking of mm, don't stop the of me Don't make me feel this way Come on over here and love me You know what I want you to say Don't be cruel Bien, pues a ritmo de Elvis sí. vamos a comenzar esta semana... ...con las noticias que destacamos en nuestro sumario... ...y por supuesto que la Semana Santa... Tiene preferencia, tiene los primeros minutos, porque esta Semana Santa pues, ha finalizado de forma espectacular con la procesión de aleluyas que llenó las calles de ilicitanos y turistas. El alcalde ha destacado esa recuperación que está viviendo el sector de la hostelería en estas vacaciones al llegar a registrar cifras de antes de la pandemia, con un 80% de ocupación hotelera. El Ayuntamiento participa con la Consellería de Transición Ecológica en el Proyecto LIFE, reintroduciendo en el parajo natural municipal del Clot de Galván la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa. Un total de 36 ejemplares de este ave en peligro de extinción se han soltado en el humedal. Y también hoy les vamos a hablar de esa última Junta de Gobierno. Tuvo lugar el pasado miércoles santo porque eh, se aprobaron acuerdos destacados. Se dio, por ejemplo, el primer paso para la construcción también del Palacio de Congresos en Alcavix, con la aprobación del expediente de expropiación del solar, donde eh, pues, se va a levantar el futuro edificio. La Diputación Provincial pagará por los terrenos ubicados en el antiguo solar de Uniroyal, junto a la estación de autobuses, casi 4 millones y medio de euros. Y como hemos estado comentando, el Elche Club de Fútbol tras ganar este pasado sábado al Mallorca en casa por tres goles a 0, en su victoria más contundente de la temporada, se enfrenta esta noche al Betis. Esta mañana salen los jugadores en vuelo charter, tienen un colchón de 6 puntos con la zona de descenso. En Teleelch Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Bien, pues pasan cinco minutos de las 7 de la mañana y comenzamos nuestro relato de las noticias. La Semana Santa de Elche, pues ha sido un gran revulsivo para el sector turístico. Para el de la hostelería se han recuperado las cifras de ocupación hotelera de antes de la pandemia y las calles se llenaron, al igual que las terrazas y restaurantes durante estas vacaciones de Semana Santa. El alcalde ha señalado que tras dos años muy complicados para el sector de la hostelería, esta Semana Santa el sector ha recuperado cifras de ocupación anteriores a la pandemia y ahora lo que esperan es seguir creciendo de cara al verano, si la gente vuelve a llenar las calles como lo han hecho durante estas vacaciones para seguir las procesiones. Escuchamos al alcalde realizar ese balance de esta Semana Santa. ...media muy alta, más del 80%, recuperando los niveles previos a la pandemia. Y ha supuesto también que el sector de la restauración, restaurantes, cafeterías y bares, hayan estado prácticamente completos a diario, lo que, tras el periodo duro que hemos atravesado, es una magnífica noticia, porque ello significa que se han cumplido las expectativas del sector. Es decir, Con la vuelta a la normalidad ha comenzado la recuperación del sector turístico, lo que sin duda tiene importantes repercusiones para la ciudad en términos económicos y también en términos de empleo. En conclusión, balance positivo de una Semana Santa que ha llenado las calles y los establecimientos y que nos permite mirar hacia la temporada estival con optimismo. Pues ahora nos toca a nosotros hacer balance. Por ejemplo, la procesión de las Aleluyas, la más esperada, cerró a lo grande. Esta Semana Santa, miles de ilicitanos salieron a las calles y a los balcones para participar pues, en una de las tradiciones más arraigadas, en un radiante domingo de resurrección. Y decimos que fue muy esperada porque llevábamos tres años sin lanzar esas estampitas de colores. En 2019 lo impidió la lluvia y luego llegó la pandemia. Entrevistamos a Pascual Segarra en este mismo programa, en La Glorieta, propietario de una de las imprentas más antiguas de Elche, que cumple 105 años y aseguró que la producción de este año pues, fue menor debido al excedente de 2019. Así nos lo comentaba. En el 2019, por causas meteorológicas, no, no pudo salir la procesión y luego el 20, el 20 y el 21 por la pandemia, que todos sabemos. Entonces, este año, nosotros la producción que hemos hecho ha sido un poco menor, porque la gente tiene, tiene, las, tiene las aleluyas del 2019. Pero bueno, eh, se, han vendido, se han vendido bien, pero claro, nosotros siempre preguntábamos a, a nuestros clientes si le hacen falta, ¿no? aunque la papelería ha cerrado el centro nosotros ...seguimos, seguimos haciendo la Aleluya en los talleres... ...donde lo hemos hecho toda la vida... Y ...entonces claro, hemos hablado con clientes de toda la vida... ...y claro, todos nos comentaban... ...que las tenían desde 2019... ...por eso este año la producción que hemos hecho... ...ha sido un poco peor a la de otros. Pues sí, el domingo de Aleluyas fue esperada... ...también lo fue mucho más la trenca del guío... ...del pasado Viernes Santo... ...porque se rompió a la primera... ...augurando un buen año... Para el Chelatrencaora, María Cartagena fue la encargada de quebrar el mástil en la Plaza de Baix, abarrotada de público. Esta tradición procede del siglo XVIII, una época en la que los nobles se encargaban de romper el guión o bandera negra de luto por la muerte de Cristo, en anuncio de la futura resurrección. Teleelche, en su 35 aniversario pues ha invertido en aumentar nuestros recursos técnicos y equipos móviles y eso se ha traducido en una mayor calidad de las imágenes que les hemos ofrecido en cada directo de la Semana Santa de Elche de este año. Y tus comentarios, Antonio Bazán, y el de tus invitados, pues han hecho emocionarnos de lo que estábamos viviendo cada día. Tu trabajo, por tanto, ahora queda... Pues en nuestra web teleelch.es, ¿no, Antonio? Ha sido un trabajo excelente. Y supongo que a ti también te ha emocionado ver esa calidad en las imágenes. Hemos dispuesto de una cabeza caliente que se llama, que es una cámara móvil, y hemos ofrecido imágenes, sobrecogedoras imágenes, para mostrar una tranca del guioco este año distinta, con un, una perspectiva totalmente distinta. Yo creo que ha valido la pena y el resultado ha sido bueno. Hemos oído el balance del alcalde, decir eh, que bueno, ha habido una buena ocupación hotelera, una recuperación de la hostelería, del sector de la hostelería, pero tú... Balance también es importante, Antonio. ¿Se recupera con esta Semana Santa... ...también eh, nuestros ánimos como ilicitanos Hombre, por supuesto que sí, lo que pasa es que hay que mejorar mucho... ...la Semana Santa que tenemos, en este caso porque había que sacarla como fuese... ...ahora necesitamos eh, volver a plasmar en la calle con todos los efectivos... ...buscando costaleros, buscando nazarenos... ...y haciendo que la Semana Santa sea lo importante que era antes... ...pues ese es tu balance que supongo que después de la Semana Santa... ...hay mucho para reflexionar... Así que tendremos, eh, pues estaremos pendientes ¿no? de cómo la Junta Mayor aprende y puede ofrecernos una mejor Semana Santa en 2023. Eso lo dejamos para el próximo año. Nosotros continuamos las noticias. ...porque después de Semana Santa hablamos de medio ambiente... ...ya que el Club de Galván continúa introduciendo ejemplares... ...del pato más amenazado de Europa... ...se trata de la cerceta pardilla... ...al igual que ha ocurrido en El Hondo... ...el Ayuntamiento participa en el proyecto LIFE... ...de recuperación de esta especie de ave... ...en peligro de extinción... ...la edil de medio ambiente Esther 10... ...ha destacado la suelta de 36 nuevos ejemplares... ...en el paraje natural municipal del Club... ...en Arenales, la existencia de la cerceta... En este humedal sitúa a Elche como un enclave estratégico para su recuperación. La escuchamos. In het Clou de Galvany hebben we 36 exemplars van Rosetta, die is de laatste omgegaaf van de hele Europa. Met de werk van de Consellerie van de Transissie Ecològica we hebben deze introductie van exemplars om de verandering van de van de Rosetta. is een gebouw in de tota recuperatie, en het Parade natural van de Clou de Galvany, també el Parc natural del Fondo, tant, de a en het Parade natural van de Fondo, en de l'Ajuntament van de Eltsch is een gebouw omgegaaf. We hebben ook een gebouw omgegaaf mar del proyecto LIFE de recuperación de la Rosetta, pude portar a terme las estrategias más exitosas que garanticen la segura previvencia. Y más asuntos. El pasado lunes se realizaron en los colegios de Elche en los que está implantada la jornada partida nuevas elecciones para poder cambiarla por la continua. A pesar de haber logrado en casi... Todas las votaciones, más del 70% de los votos favorables al cambio, no se podrá implantar porque la Consellería de Educación contempla que hay que contar con el 55% del censo electoral para el cambio, no de los votos emitidos. Un requisito que ha provocado la indignación de los padres y madres que han exigido por escrito a la Consellería de Educación que flexibilice este requisito para facilitar así. Las votaciones. Escuchamos a uno de los padres, Raúl Castejón, del Colegio Luis Ternura. Lo primero que pedimos es que modifiquen la normativa eh, en cuanto al, a la forma de voto. Primero que pongan más facilidades a la hora de votar y luego que eh, el voto que, que no sea hecho, el, el voto que no se viene a votar, eh, se no puede contar como, como ninguna de las partes. O sea, no puede votar. El, el que, la persona que no vota ni, ni puede contar como un sí ni puede contar como un no. Pues en este mismo programa hoy escucharemos la entrevista que le hemos realizado a este padre de los alumnos de Luis Cernuda, Raúl Castejón, sobre las votaciones para la jornada continua. Y a finales de este mes cambiamos de asuntos y llevará a cabo el octavo encuentro de dibujantes urbanos en Elche, organizado por Cuadernos Viajeros. La edición de este año se va a desarrollar bajo el lema Dibujando entre palmeras. Los artistas participantes solo tienen que plasmar con creatividad los diferentes rincones de la ciudad en los diferentes lugares lugares que se van a visitar con la libreta o el cuaderno en mano para reflejar sobre el papel las impresiones del visitante. Los dibujos se van a exponer el próximo 1 de mayo en el Paseo de Lesés de Santa Yusia. El objetivo de los organizadores es recuperar ese romanticismo de los viajeros que recogían antes de la fotografía sus impresiones del paisaje y el patrimonio en sus cuadernos. Escuchamos a Ramón Sempere, coordinador de esta iniciativa. Es el, el antiguo cuaderno de viaje, eh, eh, como se practicaba en la época romántica de los viajeros románticos que levantaban acta de sus visitas con, con grabados y tal, ¿no? O los que utilizaban los naturalistas que acompañaban a las expediciones eh, que partían hacia nuevos mundos y se llevaban dibujantes para eh, también registrar todos los descubrimientos que se hacían, ¿no? Pues la entrevista de Ramón Sempere la escucharemos también hoy aquí en este programa La Glorieta. Y continuando con las noticias les contamos que la coordinadora de familiares y usuarios de residencias de mayores, Recova, ha mostrado su decepción decepción por la nueva regulación de la Consejería de Políticas Inclusivas, a la que acusan de no haber dicho la verdad cuando anunció en una nota de prensa que las restricciones por COVID se habían terminado. Según Recova, los mayores van a seguir sufriendo restricciones bajo el falso pretexto de la seguridad. Con la nueva normativa se sigue alejando, dicen, a los familiares de los mayores en residencias. Protestan porque solo de forma puntual se permite el acceso a las habitaciones. Las visitas ordinarias siguen siendo con cita previa y, además, muy restringidas. Los familiares consideran que, a pesar de la actualización de la normativa, se permitan estas medidas. Es una condena en firme para los usuarios de los centros de mayores. Y hablamos de las noticias destacadas del pasado miércoles santo. El alcalde y el presidente de la Diputación juntos dieron un paso decisivo para avanzar en la construcción del futuro Palacio de Congresos que se va a ubicar en Altavix. Nos da los detalles nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. El futuro proyecto del Palacio de Congresos sigue dando pasos sin prisa, pero sin pausa, gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y Diputación. Hace apenas cuatro meses conocíamos la ubicación definitiva de esta nueva infraestructura en la parcela privada, junto a la antigua fábrica Unirroyal en Altavix, y ahora la Junta Local de Gobierno aprobó este pasado miércoles iniciar la expropiación forzosa de los terrenos. El acuerdo con los propietarios es un hecho, quienes han aceptado el precio de tasación en 4,4 millones de euros, por lo que antes de finales de año la parcela ya será municipal. Según el alcalde, se trata de una infraestructura vital para posicionar a Elche como actor relevante del turismo de congresos. La diputación pagará esos 4,4 millones, a la vez que ya se han presupuestado 270.000 euros para licitar el anteproyecto. La empresa ganadora se encargará además de la redacción del proyecto y de la dirección de obra. El Ministerio de Cultura ya está al tanto del proyecto al ubicarse en una zona de especial protección del Palmeral, aunque según el alcalde, el Palacio de Congresos será respetuoso y estará integrado en el Palmeral. Pues vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Carlos González sobre este asunto. El Ayuntamiento adquiere el compromiso de poner en marcha el procedimiento que empieza ya y que se va a desarrollar con la máxima celeridad administrativa para que en el plazo más breve posible podamos contar con la disponibilidad de dichos terrenos y por su parte el presidente de la Diputación, la institución provincial con su gobierno al frente, eh, se compromete a hacer frente al pago del coste de las expropiaciones... Pues un pago que será de, como hemos escuchado, casi cuatro millones y medio de euros, así lo anunciaba el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Se está avanzando eh, con rapidez en el, de, en el Ayuntamiento de Elche y, por tanto, yo estoy convencido que, que muy pronto vamos a venir aquí a, a anunciar ya la licitación. Del, del anteproyecto que además como todos saben eh, queremos juntar tanto lo que es el proyecto como su propia ejecución en, un mismo, en una misma licitación para ganarle tiempo al tiempo ¿eh? eso eh, creo que es eh, importante pues sí es importante y ambos en esa rueda de prensa donde dieron detalles eh, de la expropiación y de la licitación del anteproyecto rebajaron el tono de sus críticas en aras a no quebrar la relación institucional ...entre los gobiernos local y provincial... ...rebajaron el tono de sus críticas... ...a colación de la propuesta del tranvía... ...realizada por Carlos Mazón... ...el alcalde dijo que se ha apostado en este municipio... ...por mejorar el tren de cercanías... ...y Mazón dijo que el tram... ...pues también cabe en el municipio... ...escuchamos a ambos... ...nosotros vemos a una ciudad como Alicante... ...que tiene ave... ...que tiene cercanías... ...que tiene tranvía... ...y que todos conviven... Y no vemos por qué Elche no puede tener AVE, cercanías y tranvía, independientemente de su paso o de las fases. No entraremos ahí, sino que vamos a llamar a los mejores, a los que han acreditado un profundo estudio de las infraestructuras de la provincia de Alicante, y vamos a poner esos estudios a disposición. Pero para mí lo más importante es que eh, estamos de acuerdo en la reivindicación de Elche hacia afuera. Yo creo que eso es muy importante. Fíjese que al margen de la discrepancia que hoy eh, exhibimos aquí en este asunto. Encargar un estudio solo sobre el tranvía es un estudio incompleto, presidente. Creo que lo que hay que tener es una visión de las comunicaciones de Elche con su entorno. Porque un estudio que nos diga por dónde puede pasar el tranvía es una cosa y... Lo que nosotros consideramos que tiene que haber es un estudio que analice la globalidad de las de los distintos modos de comunicación del ser con el entorno. Seguimos en ese miércoles santo porque en la Junta de Gobierno se aprobaron destacados acuerdos de los que hablaremos hoy en nuestra tertulia política con los representantes del Partido Popular y PSOE. Uno de esos acuerdos fue ampliar los carriles bici y el plan de movilidad sostenible. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues te cuento que la Junta del pasado miércoles se apostó por seguir impulsando el uso de la bicicleta o el patinete eléctrico con total seguridad para la ciudadanía y favorecer así la movilidad sostenible en el casco urbano y para ello se pretende llevar a cabo una ampliación del carril bici que por un lado se construirá un carril bici de 2,7 kilómetros que principalmente discurrirá por la calle Pedro Juan Perpiñán para conectar la zona de la rotonda del Corte Inglés con la rotonda del Hospital General y el entorno de los institutos Pedro Ibarra La Asunción y Cayetano Sempere y por otro lado se van a iniciar unas segundas obras de un carril bici de un kilómetro y medio que discurrirá por la avenida de Alicante desde la confluencia con la Avenida Santa Pola hasta la Rotonda de la Ciudad Deportiva en la intersección con la Avenida de la Universidad. Y además, en aproximadamente un mes, el Ayuntamiento aprobará su propia ordenanza de movilidad adecuada al nuevo marco legal de la DGT, que ya regula y permite el uso de patinetes eléctricos por los carriles bici. Y además, te cuento también que se da luz verde al Plan de Movilidad Urbana Sostenible Después de que la Consellería de Medio Ambiente haya dictado como favorable el proyecto, y entonces, ahora, una vez sea aprobado en el Pleno, será trasladado a Consellería para que se apruebe definitivamente con el objetivo de como decíamos potenciar la movilidad peatonal los nuevos modelos de movilidad como son las bicis y los patines reducir emisiones en la ciudad y garantizar la circulación en casco urbano de manera fluida y saludable y ahora Ros si quieres podemos escuchar a Héctor Díez el portavoz de la Junta que nos da más detalles en el plan de movilidad urbana lo que se pretende es la, la potenciación de la movilidad peatonal en el casco urbano que se potencia también el uso de los nuevos modelos de movilidad, bicicletas, patines eléctricos, etcétera, que se pretende reducir las emisiones de CO2 y que al final lo que se pretende es garantizar la circulación en casco urbano de manera fluida y de manera lo más saludable posible. Y en la página de sucesos les contamos que el sábado a mediodía... ...se desplomó el ascensor de uno de los bloques de edificios... ...de la avenida Juan Carlos I, en el que está, el que está ubicado... ...junto al Colegio de Jesuitinas. Todo quedó en un susto, porque en el momento del accidente... ...no había ninguna persona en el interior del ascensor que cayó en picado desde la planta baja hasta la última planta del aparcamiento subterráneo la menos cuatro del sótano no hubo heridos ni daños a ningún vehículo aparcado pero el fuerte ruido y el intenso humo negro que provocó el desplome alertó a algunos vecinos que bajaron a la calle sin saber lo que había ocurrido. Inmediatamente llegó la policía y los bomberos para sofocar el incendio. Al parecer técnicos de Iberdrola momentos antes estaban trabajando en encontrar una avería ya que ninguno de los ascensores de esos edificios funcionaban por lo que el suministro de luz estaba acortado, lo que evitó, sin duda, la tragedia. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hey, ¿sabes que si llevas tu viejo coche a Peugeot Grupo Marcos Te descuentan más de 2000 euros en la compra de tu nuevo Peugeot Y la entrega es inmediata en abril Aprovecha esta oferta y ve a sus instalaciones Peugeot Grupo Marcos En la provincia de Alicante y Murcia Antes de que se corra la voz Pide cita a través de peugeotgrupomarcos.com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 KiBole te trae sus ofertas de primavera. Descubre nuestra mesa elevable por 39 euros. Pack de cama articulada y colchón, ahora al 50%. Y para tu dormitorio, cabecero, halos, en tres colores a elegir por 50 euros. Ven a KiBole y llévate todo para tu hogar al mejor precio. Estamos en Diego Fuentes Serrano 24. Descubre más en kiBole.com.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 Disfruta de un día diferente en Pista de Hielo Elche. Ponte tus patines y practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Además, con tu entrada te obsequiamos con chocolate caliente. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en Club Deportivo Squash. Congelados, Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José. Patrocina el deporte. Con Paco Gómez. Hola, buenos días. Prácticamente sin tiempo para disfrutar de una importantísima victoria frente al Mallorca, el Elche Club de Fútbol... Hoy juega frente al Betis, jornada número 33, jornada intersemanal, partido que se disputa esta noche a las 9 en el Benito Villamarín, frente a un Betis que el sábado disputa la final de la Copa del Rey, que eso en teoría podría ser una ventaja para el Elche si Manuel Pellegrini reserva a alguno de los jugadores clave. El equipo parte esta mañana en vuelo charter a las 11 y media rumbo a Sevilla para disputar el partido esta noche a las 9. Pero vamos a lo importante, el equipo alicitano ganó al Mallorca por tres goles a cero en la victoria más contundente en lo que llevamos de temporada. Los goles de Mojica en la primera parte, en el segundo tiempo de Pedro Vigas y el autogol de Lican G. a unos minutos para finalizar el partido, le dieron una victoria trascendental al Elche frente al Mallorca, rival directo, un partido de esos ...que desde luego parecen de siete puntos... ...porque anoche ganó el Cádiz... ...y dio la sorpresa al ganar por primera vez en su historia... ...en el Camp Nou frente a un FC Barcelona... ...que está completamente desdibujado... ...lo cierto es que esa victoria saca al Cádiz... ...y mete al Mallorca en zona de descenso... ...con lo que menos mal que el Elche hizo los deberes... ...y que consiguió esa importantísima victoria... ...si no, ahora mismo estaría a tres del descenso... ...en definitiva, con esa victoria frente a los Baleares... El Elche ahora con treinta y cinco puntos ha ascendido dos posiciones, es decimotercero y mantiene un colchón de seis puntos que virtualmente son siete porque le tiene ganado. El Golaveras al equipo de Javier Aguirre. También está a seis del Granada, que ahora mismo marcaría la salvación también con veintinueve y también le tiene el Golaveras ganado. Quedan seis partidos, dieciocho puntos y el conjunto ilicitano respira, pero todavía no puede decir que tenga la permanencia en el bolsillo. Eso sí, está muy cerca gracias a esa trascendental victoria frente a los Baleares. Para el partido de esta noche en el Villamarín contra. El Betis, el técnico del Elche, no cuenta eh, con Lucas Boyé y tampoco Guido Carrillo, los dos lesionados. Tampoco estará Omar Mascarell sancionado. El equipo, como digo, parte a las once y media en Charter rumbo a Sevilla. Desde las ocho y media esta tarde tenemos marcador con la retransmisión de ese apasionante Betis Elche. Hasta luego. Let's go. Atención vecinos del Pla y del sector quinto.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 ...y la vaquería del Candel. Muy buen día, estamos comenzando una semana marcada por la inestabilidad atmosférica... ...y el descenso de las temperaturas, y es que para mañana miércoles... ...volverá la lluvia durante esta madrugada... Nubosidad, Nos ha dejado algunas precipitaciones débiles en la mitad oeste del municipio. En algunas pedanías se han recogido hasta un litro metro cuadrado. Temperaturas bastante homogéneas aquí en la ciudad. Hemos alcanzado en la estación meteorológica de Telaels una mínima en torno a los 14 grados. En el sur del Candaels la temperatura ha bajado hasta los 12 grados. Hoy vamos a tener una jornada de transición con ambiente soleado. Predominio de cielos despejados hasta las horas centrales del día. Apenas veremos algunas nubes aisladas, pero por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de montaña en el interior del sureste ibérico, nubosidad que llegará hasta nuestro municipio en el último tramo de la tarde o entrada a la noche, incluso nos podría dejar alguna gota. El viento flojo de componente este por la mañana, de sureste por la tarde y las temperaturas hoy comenzarán a bajar eh, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 21 grados. En buena parte del territorio no vamos a pasar de los 22 grados. Mañana miércoles, jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y es que tendremos un embolsamiento de aire frío, una altura dana o gota fría sobre la fachada mediterránea y esto se va a traducir en cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones puntualmente moderadas. A lo largo del día podríamos acumular entre 15 y 20 litros metro cuadrado. El viento flojo de noroeste, las temperaturas van a bajar máximas en torno a los 16 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada rondarán los 12 grados Jueves, viernes, sábado, ambiente soleado con alternancia de nubes y claros. La noche del viernes al sábado se podría escapar alguna gota. El protagonista del jueves será el viento de noroeste, rachas de 50 km por hora, viento en moderado que volverá de cara a la jornada del sábado y las temperaturas más acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores que van a rondar los 20-21 grados.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 Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en el Flash Stockout. En todas nuestras tiendas encontrarás descuentos del 50% en excedentes de stock, colchones, armarios, mesitas, espejos y también en la tienda online. Solo hasta el 23 de abril aprovecha el 50% descuento del Flash Stockout en Tiendas Anticrisis El Castor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 Este martes a las ocho y media de la noche en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo Betis Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroque y La Llave, Mr. Crypto, Food Coach 10 y Med Hospitales, Juan Agullo Citroën, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ecus, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum. M. Solers, el hogar del profesional. Talleres JJ Linero y material escano. Recuerda, este martes a las ocho y media, Betty Selche en Marcador, a finales de este mes, el 29 de abril. Se va a iniciar la octava eh, trovada o el octavo encuentro de dibujantes urbanos en Elche. Se trata de una iniciativa que, bajo el lema Dibujando entre Palmeras, ha puesto en marcha pues, el proyecto Cuadernos Viajeros. Cuadernos Viajeros, segunda parte. Pues para hablar precisamente de esta iniciativa. Tenemos con nosotros al coordinador de Cuadernos Viajeros, Ramón Sempere. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Hemos pasado la Semana Santa, estamos ahí emparedados en medio de estas dos semanas. Nos queda todavía la Festividad de San Vicente. ¿Por qué han escogido a finales de mes para iniciar esta octava trovada o este octavo encuentro de, de dibujantes? Sí, siempre eh, lo hemos hecho el fin de semana siguiente al lunes de San Vicente. Ah. Eh, bueno, hemos aplicado esa, digamos, esa norma y hasta ahora pues, ha funcionado. Claro, llevan ocho ediciones. Ocho ediciones. ¿Y para qué sirve? ¿Para engrosar los Cuadernos Viajeros? ¿Qué es el proyecto de Cuadernos Viajeros? El, bueno, el Cuadernos Viajeros es una iniciativa que surgió en, en 2010 eh, con sobre la base del modelo que un par de años antes había aparecido y que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial que era, es el, el urban sketches es decir, es el dibujar en la calle, directamente del, del natural. Eh, con ello lo que se recupera es el primitivismo del dibujo, del, del dibujo a lápiz y, y con los medios más simples, como base que siempre se ha considerado al dibujo de, como base de la, del arte. ¿no? Y, y esto es lo que venimos haciendo desde 2010. Y está en este encuentro de dibujantes urbanos, de salir a la calle y copiar al natural vuestras creaciones... ...¿qué respuesta está teniendo por parte de los artistas?... ...¿quiénes son los que participan en esta, por ejemplo, octava edición?... ...pues eh, es, es que es un grupo muy variopinto... ...y muy uh -huh. heterogéneo, ¿no?... ...y eh, gente de todas condiciones, de todas clases... ...mayores y jóvenes... ...y, y cada uno aporta su granito de arena... Eh, ...con su interpretación que hace del natural con los medios que, que utilizan y después lo importante es que esa manera de, de trabajar en, en grupo en la calle pues nos ayuda a ir aprendiendo unos de otros claro. y, y así es como funcionamos. ¿Y cuál es el éxito? ¿Vuestro éxito de por qué habéis durado o se ha consolidado esta iniciativa? El éxito está en la belleza del paisaje urbano, en la belleza de esta ciudad... ...o en las mentes creativas de los artistas. Pues es una combinación de ambas cosas... ...porque con esta modalidad de, de dibujo... Eh, ...paisajes tan cotidianos, tan diarios para nosotros... ...como son las calles de Elche... ...pues nos permite de, eh, descubrir cosas... ...que hemos estado viendo a diario... ...y que no habíamos visto... ...y, y después está la interpretación que tú haces... ...de, de, esa, de lo que estás viendo y lo plasmas en, en el cuaderno eh, eh, según tu impresión, según uh -huh. lo que el, ese paisaje uh -huh. eh, te ha aportado, ¿no? Ya. Y tú lo interpretas. Bueno, pues eh, hemos hablado del corazón de esta iniciativa, vamos a hablar de la logística. Porque, ¿quiénes son los que se pueden apuntar? Todo el mundo. ¿Solo? No, ¿Cómo? Pues... Eh, Tenemos un, eh, nuestro blog, uh -huh. que es eh, www.cuadernosviajeros.com, sí. ahí se puede hacer... Vale la inscripción para, para participar, pero lo, tengo que aclarar que la inscripción no es, no es necesaria ni obligatoria, ah, no. Ah, no. Y, y además es gratuita. O es sea, decir... que si ven a un grupo de pintores por la calle el 29, 30 y 1 de mayo, se pueden adherir a Exactamente. ellos. Exactamente. ¿Dónde van a estar? Pues sobre todo aquí en, el, en la parte del centro histórico, uh -huh. el parque municipal. Lógico. Eh, la, la parte más... Más bella, más histórica. Para el cartel, para ilustrar esta, este encuentro de Dibujando entre palmeras, ustedes han es, escogido de nuevo el cauce del río, el Proyecto Víbora. Bueno, Está muy arraigado con ustedes, ¿no? Eh, bueno, nosotros con el Proyecto Víbora tenemos una conexión, primera porque somos de aquí, segunda por, la, por, la, por, por Juan Llorens, que es uh -huh. el... el nuestro maestro Zen, eh, pero que esto es una casualidad, es decir, esto, eh, cada año se le encarga a uno de los componentes de, de cuadernos viajeros que prepare el cartel, mm, yeah. y en esta ocasión, que este cartel lo, lo ha realizado José Vicente Baeza, pues ha elegido esa vista, ¿no? Eh, y ha, ha venido a coincidir con, con todo esto que ha, ha estado hirviendo en sí. los medios, sobre el río y todo esto. La ¿no? renaturalización del río. ¿Ustedes sí. están a favor o en contra? ¿Usted concretamente? Concretamente, pues yo estoy más bien en contra, eh, porque considero que lo que hay que hacer es mejorar lo que hay. Es un tramo muy corto bien. y el agua sí. del río, es que el río Vinalopó cuando llega aquí no es un río. Claro, es, es, una una rambla. es una cloaca. O una cloaca, sí. Bueno, Ramón, no nos vamos a meter en camisa de once varas, ni en temas de ingeniero, sino en temas de dibujo, que es lo suyo. ¿Y qué va a pasar con todos los dibujos? ¿Qué pasa con los dibujos que se consiguen en, en estos encuentros? Sí, pues el domingo por la mañana, o sea, en este caso sería el 1 de mayo, 1 de mayo aquí en el Paseo del les seres de Santa Yusia, uh -huh. eh, colga, eh, tendemos una, unas cuerdas entre uh -huh. los árboles y ahí vamos colgando todo lo que la gente ha venido dibujando eh, y lo tenemos toda la mañana hasta, hasta la una y media que ya cerramos el, el evento y ahí se muestran al público, eh, a la gente y vemos lo, lo que ha hecho o sea, los mismos uh -huh. dibujantes estamos viendo todo lo que se ha hecho Y después lo, eh, hacemos muchas fotografías que colgamos en, nuestra, en nuestro blog y ahí quedan para poder consultarlos. Y... O sea, en el blog no hay uh, publicaciones eh, impresas. Eh, de, eh, sí, hasta ahora no hemos hecho nunca... Esa, esa impresión. De... Llevan ocho años, deberán, deberán un poco pensar en ello. Igual que hacen ustedes cuadernos sí, viajeros, sí, ¿podrían hacer sí. los cuadernos de las trovadas pues, o de los encuentros? Mmm, sí, sí que se podría hacer. Bueno, es una idea que, bueno, que a veces hemos sopesado, ¿no? Pero bueno, eso hay que llevarlo a la práctica. Y, y otra, otra cuestión, ¿vale cualquier técnica plástica? Cualquiera. Lo único es... Aconsejamos que no se utilice pintura de caballete porque uh -huh. el, el, la característica fundamental del, del dibujo en la calle es la frescura, la espontaneidad yeah. eh, y eso pues, se sea, consigue pues, con un cuadernito y, y material que sea muy ligero. De ahí la palabra clave, cuadernos. cuadernos. Ustedes quieren esos diarios Sí, porque lo que queremos recuperar artísticos. es el, el antiguo cuaderno de viaje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 Pues lo unen todo, belleza, del paisaje, romanticismo y creatividad. Ramón, me quedo con usted, eh, dígame, eh, ¿cuál es su rincón preferido urbano? Uy, es que, es que son muchos, ¿eh? Ya lleva usted, supongo que participando ocho años en estos encuentros. Sí, sí, claro. Como coordinador. Sí, sí, claro. ¿Qué rincón, qué rincón, ¿Con qué rincón se queda como artista? Como artista. Y luego me dice como ciudadano. Pues eh, a mí me gustan, me gustan mucho los rincones en el, en el centro histórico, ¿no? Y recoger detalles de, de esos rincones, como... Eh, un querubín ser. de la facha de Santa María, quizá. Efe, efectivamente. O una rama de un árbol sí, sí. exótico. Eh, e efectivamente. O el, o el chopo que tenemos en la glorieta, esas cuatro hojas o dos que son diferentes. Sí, eso sí. es lo que... Con eso se queda, ¿no? Sí, sí, como sí. artista. E e sí, efectivamente. ¿Y como ciudadano? Pues eh, con el centro histórico. Eh, el, el, ¿La peatonalización, sí. por tanto, de la corredora a la plaza de Baix, le ha gustado? Fabuloso. Fabulosa, ¿no? Algo, eso ha sido algo fabuloso. La respuesta. Hacer una peatonalización de, de una calle tan importante siempre conlleva un riesgo, porque no sabes. Tú podrás hacer todas las previsiones que quieras, pero no sabes cuál va a ser la respuesta después claro. de la gente, ¿no? Y sí. en este caso creo que está clarísimo. Magnífica. Pues muchísimas gracias por eh, aportar belleza y romanticismo a lo urbano. Gracias. Ramón Semperi. Muchas gracias a vosotros. Locos. Pero, no, no seáis innovadores. Hay que renunciar a Conformaos. algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el sub mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjonalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al cortamotor, concesionario San John. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche.com. Nos pondremos en contacto contigo. Son las 7 y 47 minutos de la mañana y es tiempo para recordar pues algunas de las noticias que les hemos contado desde las 7 de la mañana y que continuaremos hasta las 10 eh, y después en los boletines, eh, próximos boletines informativos. Por ejemplo, hemos comenzado hoy, toca hacer balance de la Semana Santa porque se cerró de forma espectacular con una procesión de aleluyas que llenó las calles de Ilicitanos y también de muchos turistas. El alcalde destacó en su balance la recuperación que está viviendo el sector de la hostelería en estas vacaciones de Semana Santa, de Semana Santa al registrar cifras de antes de la pandemia con un 80% de ocupación hotelera. También les estamos contando que el Ayuntamiento está participando con la Consellería de Transición Ecológica en el proyecto LIFE, reintroduciendo en el paraje natural municipal del Clot de Galván a la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa. Un total de 36 ejemplares de este ave en peligro de extinción se han soltado en el humedal ilicitano. Y hoy les hemos recordado pues, casi todas las noticias destacadas eh, que se aprobaron en la Junta de Gobierno, la de la Semana Santa, miércoles santo. Se dio un paso importantísimo. Tanto el presidente de la Diputación como el alcalde Carlos González en rueda de prensa Lo informaron, dieron detalles de ese paso porque ya se ha aprobado expropiar los terrenos para construir el nuevo Palacio de Congresos, el futuro Palacio de Congresos. La expropiación son de casi 4 millones y medio de euros que pagará la Diputación y luego el siguiente paso será la licitación del anteproyecto. El Elche Club de Fútbol no descansa. Tras ganar este pasado sábado al Mallorca en casa por tres goles a cero en su victoria más contundente de la temporada, se enfrenta esta noche al Betis. Esta mañana salen los jugadores en vuelo charter y tienen un colchón de seis puntos con la zona de descenso. En Teleelche, Radio Marca. La Glorieta, el programa que madruga contigo. There ain't no gold in this river that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 ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares Pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 4,2 horas pico? Y eso te puede hacer ahorrar unos 242 euros al mes en vivienda y 1.740 euros al mes en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Son las 8 en punto de la mañana, esto es el programa La, Glor la Glorieta de Teleelchen Radio Marca y es un programa en el que les contamos las noticias desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Hoy martes tenemos Tertulia Política, lo tendremos en la tercera hora con los representantes del PP ...y PSOE en el Ayuntamiento... ...y en esta segunda hora... pues ...empezamos nuestro relato... ...de las noticias... ...hablándoles del tiempo... ...que vuelve a ser actualidad... ...porque la inestabilidad atmosférica... ...vuelve en esta semana... ...emparedada entre los festivos... ...este primer lunes de Mona... ...y el segundo... ...que nos queda el festival local... ...el día de San Vicente el próximo lunes... ...pues hoy tendremos un día soleado... ...con una temperatura máxima de 21 grados... ...pero lo hemos escuchado... ...a Vicente Bordonado... ...mañana bajan las temperaturas... ...tendremos una máxima de 16 grados... ...y vuelven las lluvias... ...y es que ya se sabe que en abril aguas mil... ...la lluvia trastocó los planes del miércoles santo... ...pero no ocurrió con el resto de la Semana Santa de Elche... ...que tuvo una trenca del guío muy esperada y buena y un domingo de aleluyas radiante el sol y esa brisa ese viento permitieron ofrecer un bello espectáculo para los ilicitanos y visitantes que abarrotaron las calles la ocupación hotelera además estuvo por encima del 80% recuperando cifras de antes de la pandemia un balance destacado que realizó ayer lunes de mona el alcalde carlos gonzález que se mostra que se ha mostrado optimista de cara a al verano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 Pues la procesión de las aleluyas, la más esperada, cerró a lo grande esa espectacular Semana Santa que hemos vivido. Miles de ilícitanos salieron a las calles y a los balcones para participar en, uno de las, eh, en una de las tradiciones más arraigadas en eh, un radiante domingo de resurrección. Y decimos que fue muy esperada porque llevábamos tres años sin lanzar esas estampitas de colores. En 2019 lo impidió la lluvia y luego llegó la pandemia. Entrevistamos el pasado miércoles a Pascual Segarra, propietario de una de las imprentas más antiguas de Elche. Cumple 105 años y aseguró que la producción de este año ha sido menor debido al excedente de 2019. Así nos lo contaba.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 y le hacen falta, ¿no? aunque la papelería ha cerrado el centro, nosotros seguimos, seguimos haciendo la estudia en los talleres. Y además tuvimos en el Viernes Santo la trenca del Guío, también muy esperada. Se rompió a la primera, augurando un buen año para el Che. La ahora María Cartagena fue la, encar la encargada de quebrar ese mástil en la Plaza de, Be de Baix, que estuvo abarrotada de público.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 hacer ese balance de la Semana Santa de 2022. Nosotros lo hemos hecho y ha sido espectacular. El balance yo saco que hay una, un grupo de jóvenes, eh, la Junta de Jóvenes, o, eh, que bueno, lo que están haciendo es... Eh, preparando una Semana Santa de futuro muy interesante. Un dato muy importante es que hasta los mismos concejales del Ayuntamiento se han sorprendido de ver que en Plaza de Bikes, a pesar de tener las mismas medidas de anchura, los pasos se veían fríos en su paso por Plaza de Bikes. Y es que el color del suelo que ha pasado del negro al blanco hace que la sensación sea de ser mucho más amplio. Todo eso lo van a estar estudiando vale. pues, para ver de ir mejorando poco a poco la situación. Igual tenemos hasta alfombras, ¿no? Hombre, mira, no sería una mala cuestión. Habrá <risa> no, no, que plane... No lo, sé, no lo sé, no lo sé. No sé qué harán con la Plaza de sí, sí. durante esos días de Semana Santa, esos días de pasión. Lo cierto es que tu trabajo fue espectacular, Antonio. ¿Y dónde queda? Porque hay que recordarlo en nuestra web... Teleelch.es, ¿no? Va a estar ahí colgado en teleelch.es pues todos los pasos de Semana Santa, además la galería fotográfica de todos los días, para que entre por ahí y vaya buscándose, que seguro que está en algún rincón. Bueno, pues ya lo tienen ustedes, el trabajo lo hemos colgado en nuestra web teleelch.es. Y después de la Semana Santa, pues tenemos que hablar de Medio Ambiente, porque el Clot de Galván continúa introduciendo ejemplares del pato más amenazado de Europa. Se trata de la cerceta pardilla. Al igual que ha ocurrido en el Parque Natural de Londo, el Ayuntamiento participa en el proyecto LIFE de recuperación de esta especie de ave en peligro de extinción. La concejal de Medio Ambiente, Esther Díez, destacó la suelta de 36 nuevos ejemplares en el paraje natural municipal del Claude en arenales. La existencia de la cerceta en este humedal sitúa a Elche como un enclave estratégico para su recuperación. Vamos a escuchar a Esther Diez haciendo esas declaraciones, pero quizá también se pueda escuchar a la cerceta pardilla, porque fíjense. In het Clà de Galvany hebben we 36 exemplars van Rosetta, die de lelde meest omgegaafd van de hele Europa. Met het werk dat we met de Consellerie de Transisie Ecològica hebben deze introductie van exemplars om de verandering van de van de Rosetta. Elts is een gebouw in de recuperatie. Het is het paratje natural van het de Galvany, ook het par natural van de En het l'Ajuntament van Elts, we gaan met de vormen in het van project Life, de recuperatie de La Rosetta, we importeren naar termen de stelsels meest succesvolle die de Antonio, no sé si eres ornitólogo o no pero se escuchaban muchos trinos ¿no? en, en las declaraciones que las ha realizado en el Claude de Galbaña. Sea ayer. como sea el paraje es <ríe> extraordinario invita a ir a visitarlo. Desde luego Bien, pues vamos ahora a hablar de unas votaciones porque además polémicas. El pasado lunes se realizaron en los colegios de Elche en los que está implantada la jornada partida nuevas elecciones para poder cambiarla por la continua. A pesar de haber logrado en casi todas las votaciones más del 70% de los votos favorables al cambio no se podrá implantar porque la Consejería de Educación pues, contempla que hay que contar con el 55% del censo electoral para el cambio, un requisito que ha provocado la indignación de padres y madres que han exigido por escrito a la Consejería que flexibilice los requisitos para facilitar el voto. Escuchamos a uno de esos padres, Raúl Castejón. Lo primero que pedimos es que modifiquen la normativa en cuanto a la forma de voto primero que pongan más facilidades a la hora de votar y luego que eh, el voto que, que no sea hecho que el, el voto que no se viene a votar ese no puede contar como como ninguna de las partes uh -huh. o sea, no puede votar que el, la persona que no vota ni, ni puede contar como un sí ni puede contar como un no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 Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, dijo que después de las expropiaciones vendrá la licitación del anteproyecto.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 Y en esa misma rueda de prensa, ambos rebajaron el tono de sus críticas en aras a no quebrar la relación institucional de los gobiernos local y provincial a colación de la propuesta del tranvía realizada por Carlos Mazón. El alcalde dijo que se ha apostado en este municipio por mejorar el tren de cercanías y no por el tram. Y Mazón aseguró que el tram cabe en este municipio. Nosotros vemos a una ciudad como Alicante que tiene ave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 Y en esa Junta de Gobierno también se dio un paso para modificar el plan general con el fin de cambiar el uso de las parcelas en las que se ubican el viejo mercado central, el provisional, el antiguo convento de las Clarisas y el escorchador. Tras la aprobación de la licencia ambiental, ahora se ha dado luz verde al proyecto del documento de modificación que recoge los informes de otras administraciones y las 18 reclamaciones presentadas por particulares. El tema irá Debate al pleno del próximo 3 de mayo para después trasladarlo a la Generalitat Valenciana, que es quien tendrá la última palabra en este polémico asunto. Escuchamos a Héctor Díez. El próximo pleno será motivo de debate y aprobación, si cabe, para una vez realizado, trasladarse todo el expediente a la Generalitat Valenciana, que es la competente en última instancia de la aprobación de la modificación. Del plan general. Por tanto, un paso más en el propósito que tiene el gobierno municipal de consolidar el mercado provisional como mercado central definitivo del Che, en impulsar el proyecto de rehabilitación del antiguo mercado como punto de encuentro y centro gastronómico en el casco histórico y, desde luego, también de eh, favorecer el proyecto, en este caso, de hotel histórico en Las Clarisas y adecuar las claves urbanísticas del escorchador, que es un centro cultural y no una zona verde, como está en el Plan General de Renacción Urbana, y eh, cambiar la clave del mercado provisional, que actualmente saben que es clave eh, verde.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 En Telelch Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Otra vez el recibo de la luz. Como esto siga así, me veo con velas. Pero chico, ¿en qué mundo vives? Fotovoltaica. Ya conocemos a El ProgresoElche.com. Ahora, junto con EAS Electric e Instalaciones Levante, incorpora los nuevos sistemas solares fotovoltaicos. Con garantía de hasta 25 años. Les llamamos y sus ingenieros nos realizan un estudio personalizado. Antes de que te des cuenta, lo tenemos instalado. El ProgresoElche.com. En Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla. Teléfono 96-683-9466. Y en la web El ProgresoElche.com. Ha llegado tu gran ahorro en tu factura de la luz. Y no pagues más por lo mismo. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores, Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca Kalain, alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina, visita su exposición en Calle San Vicente 16, Elche y en eliquemarina.com.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 Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to rise, we don't know how to rhyme, but damn, we try but The whole world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 ¿Disfrutas como un niño con el universo Batman? Pues en LALJUV yup, del 8 al 30 de abril lo pasarás de cine y con palomitas gratis. Además de ver sus figuras a tamaño real, su zona de juego, videojuegos, exposición oficial de objetos... ¡No te lo pierdas! Próxima parada, LALJUV yup destino Asis. Descubre más en cclaljub.com Ven a ver el outlet de Juana Agulló.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 Y antes de conocer la información sobre el estado de nuestras avenidas y calles principales en cuanto al tráfico se refiere, vamos con el Consejo del Día de la Empresa Mixta iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Elige el canal de atención que más se adapte a tus necesidades por internet en iWestDelch.com llamando al teléfono gratuito 900 700 749.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 Con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Yacht de Silicon Valley, in nom del qual no wí recordar, vivia un programador dels de códigs i algorísmes, taula de bimbo en el oficines i viaja Marta el seu cap. Y en un yacht d'ells, viuen que sí es recorda del teu nom, que es recomana els cibles que m'estacraden i que te espera per que celebres San Jordi amb les partes i els cibles penoberts, a que San Jordi vence maldrac. El Compra els teus cibles a les ciberies d'ells, rechidoria de commerce, Ajuntament d'ells.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 Mini punto Limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. La temperatura a punto de alcanzar los 15 grados. Es la hora de marcharnos a ver cómo está la temperatura, pero la del tráfico nos la cuenta Don Jesús Iniesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Pues, como bien sabemos, los escolares continúan de vacaciones y, por lo tanto, la situación del tráfico en general es fluida y, por lo menos, hasta el comienzo de la hora comercial. El tráfico es denso en algunos accesos a la rotonda de la Yub desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente. Y, en cuanto a cortes de calle, pues, como cada martes, Y la, en la calle Arquitecto Verde, en Puertas Coloradas, estará cortada durante toda la mañana por la instalación de Mercadillo. Y con motivo de la Feria de Andalucía, hasta el 2 de mayo, se instalarán atracciones de feria en el paseo de la estación y estarán, estarán cortadas al tráfico rodado el paseo de la estación entre Pizarro y Alcalde Vicente Quiles, incluyendo acceso de Candalix y el Parking. Mucha precaución en los desplazamientos y cuidado con las distracciones al volante, que pueden llegar a tener consecuencias muy graves. Y esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento del Che, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta El despertador de Elche, con toda la información local. Tenemos muchas razones para afirmar que Kia Ocasión es tu mejor opción, pero solo tenemos 20 segundos. Porque ofrece hasta 6 años de garantía en vehículos electrificados y de combustión. Porque puedes probarlo sin compromiso. Porque cuenta con garantía de cambio por su financiación especial con Kia Finance. Porque no te lo cuenten. Ven a tu concesionario oficial Kia más cercano y descubre por qué Kia Ocasión es la mejor opción.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 Bar. bares para vivirlos. Son las 8 y 40 minutos de la mañana, Antonio, y vamos ya a asomarnos a los titulares de, las, eh, de los diarios más destacados de la prensa española. Supongo que todos coincidirán de nuevo en... Eh, Pues hacerse eco de la guerra de Ucrania, que aunque estemos de vacaciones o hayamos estado de vacaciones, la invasión rusa continúa con la devastación. Pues sí, pero da la sensación de que se le empieza a prestar atención a otras cosas. ¿Ah, sí? Después de 54 ah. días de guerra Uf. hay más cosas de las que hablar. Sí que es cierto que el país abre con una foto tétrica, es un camposanto Un cementerio con las fosas abiertas lleno de cruces y es eh, tumbas de fallecidos en la guerra con cruces y flores en un cementerio de Irping cerca de Kiev. Guerra en Europa, día 54. La batalla de Donbass ha comenzado. También hace referencia el país en su portada a las empresas. Indecisas ante el fin del uso de la mascarilla. El decreto permite a las compañías decidir sobre su obligatoriedad. Cambiamos, nos marchamos a ABC. ABC, como es costumbre, fotografía en portada que la llena totalmente. Con un titular, Hacemos Sánchez, admite por fin que España crecerá menos de lo que el gobierno había previsto. La fotografía es de... Pedro Sánchez. Nos marchamos al mundo con una fotografía en portada. Es la fotografía de una joven, Ane Guerrero. Una fotografía y un titular que puede traer controversia. Dice: Creía que era trans, pero me equivocaba. Ame se convenció con 13 años de que era hombre. Dice: Saqué la idea de Internet influencia de los jóvenes. Y también habla de la Unión Europea. Habla Julia Timoshenko, que es ex primera ministra de Ucrania. Dice: la Unión Europea costea la guerra que Putin, que Putin librará contra ella. Es un suicidio. Y comienza a hablarse ya de PP PSOE. Feijo agita al PSOE al proponer que gobierne quien más votos tenga. <risa> Cada uno da su opinión, depende cómo le vaya. La razón. Abrimos con una portada, una foto en portada de la devastación en este caso en la ciudad rusa o la ciudad de, de eh, uh -huh. Lviv, uh -huh. que no sé cómo se leen estas cosas. Uh -huh. L V I V no se puede leer. Bueno, pues es en el oeste de Ucrania. Una fotografía con la devastación. Rusia golpea a Leópolis y empieza la gran ofensiva en el este. Y fotografía de Feijó con el puño, la mano en alto y con el pulgar hacia arriba, la mano izquierda. Feijó remitirá a Sánchez un plan de gran coalición en la sombra. Como vemos hay sí. guerra en Rusia, pero también aparece... Uh -huh. Eh, la, la campaña electoral que comienza ya y alguna otra sí. noticia. Y bueno, y la noticia del día que el Consejo de Ministros ya por fin aprueba la supresión de las mascarillas uh -huh. en interiores salvo excepciones, evidentemente, transporte público y hospitales y residencias creo que también de mayores. Uh -huh. En fin, son las noticias que has destacado en esos titulares de la prensa nacional, donde la guerra, donde las elecciones electorales eh, también pesan y donde esa entrevista que se le realizó ayer al presidente del gobierno en una televisión, pues ha traído titulares y es que no vamos a crecer económicamente como se esperaba. Así que este es el resumen de las principales noticias, Antonio.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 La pasada semana se produjeron antes de irse de vacaciones eh, los colegios, eh, la comunidad educativa, se produjo las elecciones para cambiar la jornada lectiva, pasar de jornada partida A jornada continua. En Elche, se, esta, se, esta consulta se llevó a cabo en todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana y en Elche, en aquellos colegios donde todavía está implantada la jornada partida, como el de La Olla, Torrellano, el Palmeral y el Colegio Luis Cernuda. En, concretamente, en el Colegio Luis Cernuda, pues, al igual que el Palmeral, la jornada partida consiguió muchos votos favorables de los padres y madres de los alumnos, pero no los suficientes para que la Consejería de Educación implante esa jornada continua. Pues bien, para hablar de esa consulta, de esas votaciones, tenemos con nosotros a Raúl Castejón, padre de uno de los alumnos del Colegio Luis Cernuda. Muy buenos días, Raúl. Buenos días. Eh, concretamente, ¿cuál fue el resultado de las votaciones en el Colegio Luis Cernuda? Pues en el resultado eh, de un censo de 470 personas, eh, votaron 292 y el resultado fue favorable al cambio de un 75,86% favorable al cambio. Pero como el escrutinio se valora sobre el censo total, los 180 votos que no acudieron a votar se contabilizan como un no entonces estamos bastante indignados por este tema porque eh, no conocemos ningún tipo de votación que, que se resuelva de esta manera ¿Y esto ha pasado en el resto de colegios? Torrellano en La Hoya y en El Palmeral Sí, sí, hemos hablado incluso con padres de, del colegio del Palmeral que ellos eh, han llegado a un 78% de votos a favor del cambio incluso se han quedado a tan solo cuatro votos de conseguir el cambio pero como es tan difícil incluso nos piden nos piden el 55% del censo total ellos han quedado en el 54,86 o más o menos pero y aún así no, no les permiten el redondeo cuando en todas las votaciones se, se hace el redondeo al alza pero en este caso no se lo permiten ¿Esto significa que cuando se... Las, bueno, ustedes no sé... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué número de consulta es esta? ¿La que realizaron antes de las vacaciones? ¿La número tres? ¿Cuántos intentos es, llevan ya? La número cuatro. Creo que es la número cuatro. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Por qué en el resto de colegios y centros educativos sí se sí ha conseguido la jornada continua? ¿Fue masiva la votación? Bueno, antes las, las condiciones eran, no, no eran tan restrictivas. Ahora... Fíjate al, al número que hemos llegado de votos, eh, cuando nos restringen en horario de, de voto, solamente nos permiten votar durante 10 horas en el mismo día. Ya no nos permiten el voto delegado, no nos permiten tampoco el voto eh, en diferido. Incluso solamente, si no es presencial, nos permiten votar mediante correo certificado, eh, pagando que cada padre que ha querido votar por correo ha tenido que pagar 4,50 certificado normal y 4, y 6 euros cuando era certificado express. O sea, eh, todos son impedimentos para que, para que no se vote el cambio. Eh, pero ustedes sí votaron antes, cuando era más fácil, y perdieron. Sí, pero eh, cada tres años se puede volver a votar. Y cada vez ponen más impedimentos. ¿Y Ahora mismo solamente quedan, en el, centro, en el casco urbano de, de Elche, solamente quedan dos colegios con este, con este horario. Que es el Palmeral y ustedes, Luis Ternuda. Claro. Pero el Palmeral y Luis Ternuda consiguieron en una primera votación que no se cambiara eh, la jornada partida. Eh, sí, pero es, pero es que nos piden el 55% de, del censo. O sea, el padre que se quede en casa. Pero ese 55%. y no venga a votar, ese pero, cuenta, cuenta como no. Como no pero, pero es que el padre, el padre que no pueda venir por trabajo, uh -huh. ese también cuenta como no, aunque, aunque quiera el cambio. Ya, pero ese 55% que les piden, les pide, ¿se lo piden ahora? ¿Antes no se lo pedían? En la primera votación antes, no les antes pedían. No estaba, antes no estaba yo, en el, antes no estaba yo ah, en el colegio. Con lo que no sabes si ese porcentaje. Eh, de, todas formas, de todas formas, lo que ocurrió hace nueve o doce años eh, no tiene nada no. que ver con los padres que había ahora en el cole. ¿Tanto tiempo ha pasado? Pues no, eh, yo creo cada, que esto cada es. Años, eh, ya, pero no llevan tanto. Pero eh, muy bien, muy esto bien, es ¿no? reciente, lo de la... Ah, sí, nueve. Pues me parece que no era tan reciente. Bien, ¿y ustedes ahora qué van a hacer? Porque eh, han mostrado su indignación públicamente, pero m, ¿van a dar algún paso? ¿Se van a, un, a unir con los padres y madres del Palmeral para sí, exigir bueno, de, a la Consejería que flexibilice? De momento ahora estamos reunidos algunos padres eh, realizando un escrito para enviarlo al secretario de... De educación. de educación. ¿Y qué van a pedir en ese escrito? Bueno, lo primero que pedimos es que modifiquen la normativa eh, en cuanto al, a la forma de voto. Primero que pongan más facilidades a la hora de votar y luego que eh, el voto que, que no se ha hecho, el, el voto que no se viene a votar, ese no puede contar como, como ninguna de las partes. O sea, ¿Eh? no puede votar. El que, la persona que no vota ni, ni puede contar como un sí ni puede contar como un no. Que es, que Cuando una persona no vota eh, tiene que acatar el resultado de la mayoría. Uh -huh. Que ha sido aplastante tanto en los dos colegios. Claro. Eh, eh, Raúl, eh, ¿por qué la jornada continua es mejor que la partida? ¿Por qué ustedes eh, apoyan la jornada continua? A ver, la jornada continua eh, ...quiere decir que la jornada lectiva... ...es continua toda por la mañana... ...pero no quiere decir que tú tengas que recoger... ...a tu hijo a las 2 de la tarde... ...tu hijo eh, a las 2 de la tarde... ...puede quedarse al comedor... ...como se queda hasta ahora... ...lo puedes recoger... ...después del comedor... ...y incluso lo puedes dejar... ...después del comedor... ...a actividades que hacen... ...con... ...con gente de aquí del colegio... ...con monitores y recogerlo a las 5. O sea, te da mucha más facilidad de conciliación familiar eh, y muchas más posibilidades de elegir de elegir lo que tú quieres hacer y como no si y hay... tú por ejemplo no tienes beca de comedor y tú no tienes que dejar a tu hijo al comedor y puedes tienes la posibilidad de recogerlo y llevártelo a casa pues eso te lo ahorras porque eh, uh -huh. la persona que tiene beca de comedor pues no, ten, no le da la importancia a ese tema pero el que no tiene beca Es un gasto mensual que, que tal y como están las cosas, pues Bien, eh, es importante. Para, para terminar, quiero saberlo. Y luego, ¿una vez? Y luego el proyecto escolar también eh, nos dice que los niños, después de comer, cuando llegan a clase, no rinden, no, no no rinden en condiciones tanto. de dar una clase de matemática. Eh, eh, Raúl, es que no, no queda tiempo. El haber sí. votado ahora... En este abril de 2022, ¿significa que hasta dentro de tres años no vais a poder hacer la siguiente consulta? Eh, creo que ahora se puede modificar el tiempo y se puede gestionar, gestionar para el siguiente año. Vale, creo. que vais Pero a poder... Estamos, todavía estamos haciendo otra miración de, de, de la normativa y, y viendo todo, uh -huh. toda la normativa como está puesta. Bien, pues vais a intentarlo el próximo año. Pues muchísimas gracias y espero que la reclamación que vais a poner por escrito a la Consejería de Educación, que ya la habéis puesto, pues tenga su respuesta. Eh, gracias, Raúl Castejón. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 54 minutos y medio. Les voy a hablar de alguien que cumple años hoy, lo vamos a recordar, porque cumple 81 años, no son pocos. Roberto Carlos, ¿te acuerdas? Mm, ¿Te suena? Muchísimo. Vaya. Yo quisiera ser como él Vaya. y tener un millón, millón de, de amigos. amigos. Desde los primeros años de la década de los 60 intentó triunfar, pero empezó con la Bossa Nova y no tuvo éxito. No, ahí no le fue bien. Roberto Carlos... Resumía su estado de ansiedad en 1965 cantando, fíjate el título de la canción, Quiero que me calientes este invierno y mm -hmm. que todo lo demás se vaya al infierno. Estaba calentito, calentito. Con Como el, Rafael con Carra, ¿no? Exacto. caliente, caliente. Sus éxitos llegaron a España en la década de los 70. Las eh, presentaciones de Roberto Carlos son las más grandes realizadas por artistas latinos. Su orquesta es considerada la mejor de la historia, cuando se ha hecho directos. Mm -hmm. Su formación original era de 32 músicos. La fama de la orquesta proviene de una vez que tuvieron que acompañar a Fran Sinatra, luego de que sus músicos resultaran intoxicados los de Fran Sinatra. Roberto le dijo a Fran Sinatra, dice, «No te preocupes, tú solamente coloca las partituras que ellos las harán». Sinatra confesó que jamás había tocado con una orquesta igual. Y venía de uno de los grandes también. Escuchamos y celebramos ese 81 años de Roberto Carlos con ese millón de amigos. Vale. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar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 Restaurante Vega Baja, para degustar la mejor cocina casera. ¿Has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Restaurante Vega Baja, las mejores carnes a la brasa y paellas. También almuerzos a la brasa. Reserva para eventos, comidas y cenas de grupos. Comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Haz tu reserva en el 649 58 84 95. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche.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 El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.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 Son las nueve en punto de la mañana, comenzamos la tercera hora del programa La Glorieta y les contamos las noticias que venimos ya informando desde las siete de la mañana. Les Hemos comenzado, hemos comenzado diciéndoles que esta semana pues, volvemos a empezar porque está marcada por la inestabilidad atmosférica. Hoy tendremos pues, ese sol, eh, un ambiente soleado y una temperatura máxima de 21 grados, pero mañana bajan las temperaturas. ...una máxima de 16... ...y tendremos lluvias... ...unas lluvias que vuelven... ...y unas lluvias que trastocaron un tanto... ...los planes del miércoles santo... ...pero no pudieron con el resto de una Semana Santa... ...que ha sido espectacular... Eh, hoy, martes... ...toca hacer balance de Semana Santa... ...ayer hizo ese balance el alcalde... ...y dijo que la ocupación hotelera... ...pues ha superado el 80%... ...con lo que destacó la recuperación... ...del sector de la hostelería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 Y hacemos nosotros balance de la Semana Santa, la procesión de las aleluyas, la más esperada, cerró a lo grande una espectacular Semana Santa. Miles de ilicitanos salieron a las calles y a los balcones para participar en una de las tradiciones más arraigadas, en un radiante domingo de resurrección. Y decimos que fue muy esperada porque llevábamos tres años sin lanzar esas estampitas de colores. En 2019 lo impidió la lluvia y luego la pandemia. Entrevistamos el pasado miércoles aquí en el programa La a Pascual Segarra, propietario de una de las imprentas más antiguas del Che. Cumple 105 años y aseguró que la producción de este año ha sido menor debido a ese excedente de 2019. En el 2019, por causa de meteorológico no, no pudo salir la procesión. Y luego el 20, el 20 y el 21 por la pandemia que todos sabemos. Entonces, este año... Nosotros la producción que hemos hecho ha sido un poco menor, porque la gente tiene, tiene, la, tiene las aleluyas del 2019. Pero bueno, eh, se, han vendido, se han vendido bien, pero claro, nosotros siempre preguntamos a, a nuestros clientes si le hacen falta, ¿no? aunque la papelería ha cerrado. La del centro nosotros seguimos, seguimos haciendo la aleluya en los talleres, donde lo hemos hecho toda la vida. Y entonces, claro, hemos hablado con clientes de toda la vida y, claro, todos nos comentaban que las tenían desde el 2019. Por eso este año la producción que hemos hecho ha sido un poco peor a la de otros. Además, tuvimos en el Viernes Santo la trenca del guión, la esperada, se rompió a la primera, augurando un buen año para Elche. Es lo que esperamos. La trenca María Cartagena, fue la encargada de quebrar el mástil en la Plaza de Baix, que estuvo abarrotada del público. Y Teleelche, en su 35 aniversario, pues hemos invertido en aumentar nuestros recursos técnicos y equipos móviles. Y eso se ha traducido en una mayor calidad de nuestras imágenes, que les hemos ofrecido en cada directo de la Semana Santa delche de este año y tus comentarios antonio y eh, los comentarios de tus invitados pues han hecho emocionarnos de lo que estamos viviendo cada día Tu trabajo, espectacular como la Semana Santa, Antonio. Gracias. Así que te toca hacer balance. Bueno, hacemos balance rápido. Eh, es la Semana Santa que necesitábamos volver a las calles. Ha habido de todo, desde cofradías que no han salido a otras que se la han jugado aunque haya llovido y lo que había que hacer era salir a la calle y celebrar la Semana Santa. Tenemos tiempo ahora durante todo el año de mejorarla y hacerla más grande ya el año que viene. Habrá noticias sobre ello, los cambios que se tienen que introducir para mejorarla. Tu trabajo queda...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 como un enclave estratégico para su recuperación. Vamos a escuchar a Esther 10 pero también de paso vamos a comprobar si se escucha la cerceta pardilla. En el Club de Galvany hemos introducido 36 ejemplares de roseta, que es la U más amenazada de toda Europa d'un altre vaig que en fem a la Conselleria de Transició Ecològica, estan portant a terme aquesta introducció d'exemplars per garantir la pervivència de de la roseta. Els és un municipi clau en la seva recuperació, o és el parc natural del Co de Galbany, també el parc natural del Fondo i per tant des de l'Ajuntament d'Els anem a posar-em matxa tots els esforços possibles també perquè en el marc del projecte LIFE de recuperació de la roseta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 Y hablamos ahora de eh, las, eh, los acuerdos destacados de la Junta de Gobierno del pasado miércoles santo, porque el alcalde y el presidente de la Diputación, ambos juntitos en rueda de, de prensa, anunciaron los pasos de, decisivos que se están dando para avanzar en la construcción del Palacio de Congresos, que se ubicará en Altavix. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días.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 Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, destacó que ya se está avanzando en este importante proyecto, no solo con el pago de los terrenos eh, que se van a expropiar, sino también en el presupuesto del anteproyecto que se va a licitar. Se está avanzando eh, con rapidez en el, de, en el Ayuntamiento de Elche y, por tanto, yo estoy convencido que, que muy pronto vamos a venir aquí a, a anunciarles ya la licitación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 Además, en la última Junta de Gobierno se aprobaron acuerdos destacados, de los que vamos a hablar a continuación, en unos minutos, en nuestra tertulia política con representantes del PP-PSOE y Compromís. Uno de esos acuerdos fue ampliar los carriles bici y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días.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 Was running blind like silver lining lover. Comercial Persianera, Puertas, Tableros, Parquets, Cocinas y Bricolaje. La Asociación de Hostelería de Elche y Tele Elche te ayudan a encontrar empleo. Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria@hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo.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 Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. ECUS, en Reina Victoria 62. Elche. Ya puedes probar a Elche el contenedor del Cicotel Residus. Recicla Elsteus, cartuchos de impresora, bombetes LED y Device Consum. Piles y baterías, acumuladores, Cicotel Electrodomésticos CDs y DVDs. Localiseer TU Mini.net mês proxim. Es veurá situats a Carrus, Mercat Central, Passage Germanies, Centre de Congrésos i Plaza Castella. Mini.net @elch. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UT Els i Ajuntament Els. La glorieta, con Rosmary Alonso i Antonio Bazán. Was running blind like silver line in love. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la tertulia política. Hoy tenemos pleno en el estudio de Teleelchen, Radio Marca. Con nosotros se encuentra representando al equipo de gobierno al concejal de seguridad y recursos humanos, Ramón Abad, a quien damos la bienvenida. Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. También está con él otro miembro del equipo de gobierno, el concejal de Compromís, Felipe Sánchez. Buen día, bon buenos día, días. Bon día. Y de la oposición tenemos al portavoz adjunto, José Navarro. Muy buenos días. Hola, Ramón. Muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes y para los compañeros que me acompañan. Bueno, tengo que deciros que tengo unas ganas locas ya de quitarnos las mascarillas y eso es cuestión ya de, de, de horas. Porque hoy se aprueba en el Consejo de Ministros la supresión de las mascarillas en interiores. Ramón, vamos a comenzar con, con usted porque... Con usted hemos, hemos pasado dos años. Es que las mascarillas es el último símbolo ¿no? del COVID. Hemos pasado dos años de pandemia informando de casi día a día, minutos, semana a semana, de las restricciones, de las que se levantaban, de las que se ponían. En fin, la cuestión es que han he, ha hecho bien este gobierno de suprimir las mascarillas después de la Semana Santa, porque hemos tenido una Semana Santa espectacular. ¿Cabía alguien en las calles? Bueno, son dos preguntas en una, pero sí, sí eh, lo general es que bienvenido sea que por fin se haya podido disfrutar de una Semana Santa como ya hacía años que por causa de la pandemia no se podía disfrutar. Una Semana Santa, eh, eh, en primer lugar, en el ámbito eh, religioso, en el ámbito cultural, sí. eh, una, una Junta Mayor, todas las cofradías, todas las hermandades han puesto todo el empeño, lo mejor, de sí mismo para que tengamos ...unas procesiones brillantes, unas procesiones... Eh, ...todo cumpliendo según el guión previsto... ...por las mismas cofradías y las mismas hermandades... ...y por otro lado hemos tenido también... ...como es propio de la Semana Santa... ...un, un lleno apoteósico de calles, de terrazas... ...de locales, de ocio, de hostelería... ...también la propia eh, eh, asociación ilicitana... ...de, de empresas de, de turismo y hostelería... Eh, ...hablaba ayer de una tasa de ocupación hotelera del 80% en nuestra ciudad... ...por lo tanto, eso significa que estamos ya en el buen camino... Mm. ...y el último, lo que queda hoy es la aprobación por parte del Consejo de Ministros... ...de la retirada de las mascarillas ya en interiores... ...por lo tanto, el último símbolo, el último reducto... ...de estos dos años ya largos largo de, de pandemia... Eh, ...esta obligación de portar las mascarillas en el interior... ...será eliminada hoy y entrará en vigor a partir de mañana... ...aún mm. así, eh, sigamos siempre los consejos... ...sigamos siempre las recomendaciones de los expertos... Claro. ...de los sanitarios que nos aconsejan... ...que, que pensé que hemos logrado una inmunización muy buena... ...aunque estamos en la fase de gripalización del virus... ...pues tengamos siempre esa pizca de sentido común... ...esa pizca de responsabilidad... ...y actuamos siempre mm. pensando que el virus está ahí... Que aunque le estamos venciendo, en cualquier momento pues puede salir una mutación, esperemos que no, y, pero eh, sobre todo lo más importante, lo que cabe destacar es esa Semana Santa pletórica que ya se ha podido disfrutar. Uh -huh. Incluso ayer, el lunes de Monas, donde las playas, el pantano, las zonas de ocio, uh -huh. de esparcimiento de nuestra ciudad, pues también presentaban ...un aspecto espectacular... ...lleno total también... Sí. Eh, Felipe ¿esta eh, significa que vamos recuperando la normalidad? En dos, eh, ¿Podemos hablar que el 19 de abril de 2022... ...ya hay recuperación y podemos hablar o mostrarnos tan optimistas... ...como el alcalde y como Ramón en su balance... Eh, primero, eh, ...de cara creo, a las, a, al verano? Yo creo que, que tenemos que ser optimistas porque la situación es optimista... ...tenemos unas tasas de, de inmunización... ...altísimas, con lo que ha permitido que, que, bueno, pues que lleguemos a, a este punto. Es evidente que, como os he dicho, no, no van a desaparecer las mascarillas totalmente... ...van a uh -huh. haber ámbitos en los que todavía debe de permanecer... ...y se seguirán utilizando. Y bueno, siempre cabe la, la posibilidad de que en un futuro eh, pueda haber... ...alguna una variante que, que nos haga retomar eh, a la mascarilla. Yo quiero también hacer una loa a la mascarilla. Creo que un elemento tan sencillo, tan básico... Tan, tan humilde ¿no? como es una mascarilla nos ha salvado a muchísimas, a millones de personas de, de, de los contagios y hay que ponerlo, no hay que demonizarlo ¿no? porque parece que hay que quitarse Oye, yo, la mascarilla cuando hace falta pero es verdad que ha sido un elemento salvador de vidas ¿no? y uh -huh. debemos de, de darle la, la importancia que tiene ¿no? creo que, que sí, que nos estamos recuperando esta Semana Santa además se ha visto eh, esas muy buenas eh, cifras de visitantes que hemos tenido de alojamientos eh, ...hoteleros... Eh, ...es también una muestra ¿no?... ...de, de, que, de que la Semana Santa ilicitana... ...que es muy particular... ...porque todas las Semanas Santas... ...pues tienen sus sí. cosas ¿no?... ...pero la Semana Santa es muy particular... ...tiene elementos propios... Eh, ...festivo-culturales podríamos claro. decir ¿no?... ...que... que Que, ...que van más allá de los religiosos... ...que van más allá de los religiosos... ...y que son muy atractivos... ...tenemos uh -huh. desde la, la, la, la el Domingo de, la de Ramos... Ramos la, ...la Trenca del Guío... ...las eh, Aleluyas... Eh, eh, ...las Aleluyas... ...es decir, hay una serie de, de, de elementos... ...muy propios de, de esta Semana Santa Licitana... ...que son atractivos para el resto del mundo... ...y bueno, eh, esas tasas de ocupación... ...lo que vienen a, a, a mostrar también... ...es la confianza eh, en, en nuestro municipio... ...como lugar para, para, para viajar. Eh, eh, José... Eh, ¿qué me puedes decir de la Plaza de Baix? Eh, ¿crees que ha respondido a las expectativas que tenía la Junta Mayor los cofrades? bueno, en primer lugar me gustaría también hacer una valoración de la de sí, sí, se claro. Semana Santa y felicitar sobre todo a la Junta Mayor de, de los y cofradías del Che que por fin ...por fin, desde que tomase posesión... ...han podido disfrutar y gozar... ...de una Semana Santa en condiciones... ...como la que hemos vivido todos los ilicitanos... ...en las calles, como comentaban mis compañeros... ...como comentabas tú Ross, ...con las calles a rebosar... ...de gente que tenía muchísimas ganas... ...de ver a sus hermandades, a sus cofradías... ...y poder disfrutar de esas imágenes... De, ...de la pasión en la calle... ...y sobre todo también reconocer la labor... ...que estas hermandades y estas cofradías... ...también la Junta Mayor por supuesto... ...han realizado a lo largo de estos dos años... Eh, esa labor fundamental ¿no? de mantener a todas las personas ligadas a, a esas cofradías para que no perdiesen el vínculo y poder desarrollando labores también sociales y labores eh, religiosas y, y humanitarias a lo largo de todos estos últimos años, lo cual ha dado fruto en esta Semana Santa que acabamos de terminar uh -huh. y vivir eh, gozosamente. Eh, comentabas ¿no? acerca de la Plaza de Bás, yo creo que es una actuación positiva Por eso, desde el Partido Popular, desde el primer momento nos mostramos a favor, tan a favor que en el contrato que se firmó con, el, con la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto del mercado que ahora no sabemos en qué ha quedado, ya lo contemplaba. Uh -huh. Es decir, el Partido Popular ya contemplaba a coste cero para los circitanos, con la diferencia. Eh, hablando de la actuación en sí, yo creo que pues, bueno, es, es beneficioso, ¿no? Y creo recordar que en esta misma casa el portavoz de mi partido lo ha comentado en numerosas ocasiones. El futuro de las ciudades, de los centros históricos de las ciudades, está encaminado a la petrolización, buscando alternativas y el consenso social. Entonces yo creo que en ese sentido pues, ha quedado muy bien y todo, hemos podido gozar de esas procesiones, esos pasos, esa gente uh -huh. eh, agolpada en la Plaza de Bais, bueno, ¿no? disfrutando de Pues de ya, ya hemos días. introducido el tema de la peatonalización, de la movilidad sostenible. Y en cuanto hablábamos sí. de, de la recuperación y lo que puede suponer, ¿no? yo yeah. creo que el, el, hemos visto todos eh, la gente agolpada en la calle, multitud de, de turistas que han venido de fuera, sí. a disfrutar el Domingo de Ramos, fiesta declarada de interés turístico internacional, yo creo que sí que es cierto que por parte de, del Ayuntamiento se podría haber realizado una campaña mucho más intensa de difusión. Recordamos otros años han habido carteles y demás haciendo Bien. ese llamamiento, este año no, pero bueno. Pero se ha llenado de turistas, pero, ¿no? Sí, sí, se, se ha llenado la ocupación eh, hotelera. Va, va, como no hay mucho tiempo, vamos con la movilidad, ya que lo ha introducido, mm. porque en la Junta de Gobierno se aprobó ese plan de movilidad urbana sostenible. También se aprobó el eh, construir más carriles bici. Y además, hace cuestión de, de, de días, también se aprobó dos millones de euros que van a destinar para que la gente se compre patinetes y bicicletas. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y de las ayudas de dos millones para que se compren patinetes y bicicletas? Bueno, eh, hablando de, de, de, de movilidad, ¿no? Hace unos poquitos días, la semana pasada, estuvo aquí el presidente de la Diputación sí. de Alicante, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, para hacer un anuncio referido a la movilidad. Me sorprende que haya gente en el equipo de gobierno, empezando por el alcalde, que se oponga a que él se cuente con un transporte tan beneficioso para el medio ambiente y para la ciudadanía como es el tranvía. Vale. Vemos con envidia otros municipios, no solo Alicante, también Venidor, es decir, el tram no solo eh, se asienta en Alicante, sino que va mucho más allá y realiza una labor de movilidad sostenible importantísima. Vale. Si alguien quiere hablar de vale. movilidad de forma seria, y rigurosa, y se opone a que el tram... ...pase o discurra por la ciudad de Elche... Eh, ...eso tengo al, que decir, que esos dos millones de euros... ...podrían haberse destinado a la construcción del tranvía... Exactamente. además, hablabas de los carriles bici... ...ahora han uh -huh. aprobado unos que, una ampliación ¿Sí? de esos carriles bici... Eh, ...en alguna ocasión, por parte de mi grupo municipal... del Partido Popular, se ha propuesto o se ha solicitado... ...contar con eh, el número de eh, bicicletas que discurren... ...por estos nuevos carriles bici... ...la respuesta ha sido que no es posible en todos los municipios es posible, excepto en Elche. Es decir, que a día de hoy no sabemos lo que ha supuesto y el tráfico que tienen esos carriles bici. La consecuencia que ha tenido el implantar esos carriles bici en detrimento de, o carriles de, de circulación para los vehículos privados, que a día de hoy lo solicitamos. Vale, sí, hay que darle paso Porque hay muchas más... Es, lugar de trabajo, es, es en Semana nadie, Santa nadie también... Y datos. en Semana Santa también vimos el daño que hizo para los aparcamientos en el centro de la ciudad. No sí, había es, donde aparcar es, el Viernes Santo, por ejemplo. Lo, Ramón, lo venga, que, vamos a empezar. Es verdaderamente... El es, gran día. venga, es, vamos, vamos a ordenarlo. Sí, <risa> vamos a ordenarlo todo. Su alcalde ha dicho que aquí no cabe el bueno. Lo que es verdaderamente asombroso es la capacidad que tiene el Partido Popular de uh -huh. contradecirse a sí mismo. Acaba de decir el portavoz adjunto que el Partido Popular siempre ha estado de acuerdo con el proyecto de la peatonalización de la corredora. Yo tengo aquí un vídeo del portavoz del grupo sí. municipal de Pablo Ruiz donde dice que estas obras no cuentan ni con el apoyo social ni si con, acerca, con el apoyo si ni con el apoyo del de los... micrófono, eh, el micrófono de su móvil. Al suyo quizá lo escuchemos, vamos a ver. Ah, el vídeo que, que va a recuperar pero tiene que acercar sí, sí. el altavoz eh, donde sale el sonido de su móvil péguelo al micrófono parece que del directo. <ríe> no lo habrán descolgado yo seguiré, yo no lo habrán descolgado lo no, no no no pero bueno <risa> llega a decir que, que estas obras llega a decir de que, de que estas esta obras <risa> son un verdadero escándalo Ah. Un, oh, año que, después, claro, un año después dicen que, que ellos estaban de acuerdo con las obras. Euros. No hay nada más que ver la contradicción permanente del Partido Popular con estas obras, con este modelo de peatonalización del centro para decir, oiga, si ante todo lo que se proponga usted, su respuesta va a ser esta, vale. se han convertido en una caricatura de sí mismo. No puede ser que, Yo, pueda, si que permiten, presenten si cualquier proyecto realista si si para la ciudad de este cuando, de para el ayuntamiento, cuando si no. Para ¿Sab ¿Sabía que iban, iban, a, claro, iban bueno, a por usted, José eh, Navarro, cuando claro, ha dicho sí, sí. lo de la peatonalización no de la ciudad. Si, la, si me permiten, el Partido Popular no tiene credibilidad ninguna en la cuestión de la peatonalización de los centros históricos dado ya, pues dado lo que a, a ver un verdadero capricho del partido socialista y del señor González que no cuentan ni con el apoyo de los vecinos ni de los comerciantes ni del entramado social y empresarial de la ciudad un verdadero escándalo eso es el, como definió, el partido popular eh, hay que recordar que, que estuvo manifestándose contexto, manifestándose el partido popular se estuvo manifestando en contra de la peatonalización eso vámonos bueno, Ustedes se, se manifiestan en contra de una cosa y al día siguiente la asumen como que es la mejor sí, cosa del mundo. Un verdadero sinceramente. Incoherencia, Un verdadero hipocresía, escándalo, señor hipocresía sí, sí. Política. Sí, sí. Un verdadero escándalo es gastar. Un no, un verdadero de escándalo euros es, todo, que es que pagamos todos los que un verdadero escándalo es plantarte delante de las obras que apenas se oye porque estaban ahí sí. los motopicos trabajando y las radiales trabajando. Decir claro. que esas obras no cuentan ni con el apoyo de los vecinos ni comerciantes. Es que salieron vecinos y comerciantes diciendo que era el momento de hacerlas. Quedado la plaza de baile, y que bien que ha quedado las ruedas, sí, la rueda. Entonces, oiga, pues asuman los vecinos su error, pidan que en ese momento, si no, era... no se convierta en una caricatura de ustedes mismos, que es lo que están haciendo. Porque, pero vuelvo a repetir, el, el señor va, vamos a hablar, pero, pero, pero es que ya, sobre, es una que, es que, de los no, es que sentidos, es que les va yo lo explico perfectamente. Es que este vídeo les va a perseguir el resto de sus días. Sí, sí, porque es, es un verdadero escándalo cómo se sí. comportan día a día haciendo su labor de oposición. Vale, pues. Yo he estado. Yo he estado. En multitud de entrevistas que ha realizado el portavoz de mi grupo. Sí, en sí, esta casa, sí. contemplaba el Partido Popular en el contrato con la empresa encargada de realizar el coste mercado central cero. la peatonalización de sí, la corredora Sí, pero también a coste cero. No, Pero también, no era la peatonalización que se ha realizado, incluía la también la musealización de los cero, restos y cambio. no daba el dinero para eso. Esta y ustedes lo saben perfectamente. Que el equipo de gobierno, no pero sabe no que quiero hablar de esto. Bueno, no quiero de hablar formas, de la peatonalización de, formas, de, formas, de la corredora porque uh, ya... No, quiero hablar del Por reducciones que ha hecho el señor Lava. ¿Por, ¿Por qué el coste? equipo de gobierno no apuesta por el tram, el tranvía, mm, que es un, un transporte limpio como bicicletas o las bicicletas? Yo los creo, a ver, yo creo que, que aquí hay que ver, eh, por lo menos la parte de compromiso, eh, nosotros no, no, no, no, cualquier infraestructura que sirva para mejorar la movilidad de nuestro municipio, bienvenida sea. ¿Vale? La cuestión viene cuando se utiliza por políticamente por favor, la entonces. diputación una administración que no tiene competencia sobre el tran viene a realizarnos, a decir que va a realizar con dinero de la diputación ese estudio para invertir, además, según el Partido Popular, para utilizar el dinero que nos debe la Generalitat. Mire, si la del TRAN tiene que venir, la administración competente que haga el TRAN. Pero es que la Generalitat que, con no, su re, dinero, no quiere pagarnos ¿no? yo el creo millones de el euros. Dinero, el dinero que nos debe la Generalitat ¿Hm? debe tener un destino vale. que podamos decidir eh, y, y que eh, aquí en él, es que no Chimo que venga Puch, el presidente de diputación a decirnos dónde tenemos que gastar el dinero pero donde es que Simon Puss viene a pedir me parece, me parece un poco alcalde, el, el equipo de gobierno decir que ya dicho esto, a de una, pero, no, dicho, es importante dicho esto, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, esto dicho esto dicho esto dicho eh, esto creo pero, que tenemos una prioridad en comunicaciones sí. que también mmm, no, no quiero que el tran el, el, una, un, una, una, una propuesta de tran oculte y es que necesitamos urgentemente que nuestro eh, nuestro nuestras vías ferroviarias sí, mejoren. Eso es necesitamos verdad. que sean doble vía, electrificadas sí. Pedro Sánchez. y con la conexión con el aeropuerto. Porque no estamos hablando solamente del tram, ya pasajeros. Sí, pero, pero nosotros no hablamos solamente de pasajeros. No hablamos de mercancías también. No Somos exportadores y necesitamos tener, no tener es una, es una feliz vía Sánchez, para nuestros productos. Pedro Sánchez, ¿no? okay. no. <ríe> Sánchez. Que se le olvida. Que se le olvida Sobre el tram, vamos a ver. Una cosa muy básica y fundamental. Es decir, No se puede venir porque el mismo portavoz adjunto del Partido Popular lo acaba de decir. No sabemos si vino como presidente de la Diputación la o como cosas. presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La vino a una cafetería del Viene centro a de a tomar café y, y anunció, anunció que iba a encargar la Diputación un estudio para que la Generalitat invierta en este eh, sobre las obras del Trump. ¿Y eso Oiga, les pero, parece a no, no, no, ustedes más? Primero, sí, sí, primero sí. desde para el alcalde, punto sí. de vista institucional... No contar con el destinatario de esas obras, de esa inversión, yeah. que es el Ayuntamiento de Elche, que es yeah. su equipo de gobierno, que es su alcalde, es una falta de respeto absoluta y es una deslealtad institucional eh, como la copa de un pino. Y segundo, decir que va a encargar un estudio sobre algo que no tiene competencia para que otros que sí las tiene invierta, pues oiga, al final no lo que eso es una falacia electoral porque, porque ¿cómo, cómo usted dice que va a encargar un estudio sobre unas competencias que no tiene, ¿cómo le voy a hacer yo a usted un regalo? Y ese regalo vale. lo va a pagar feliz. Oiga, vale, si yo le rechazan, regalo, la pagar vale. Yo. rechazan la forma en que se ha propuesto el tram. Ahora yo les pregunto, ¿por qué sobre el equipo de gobierno no quiere un no, tranvía sobre el en el, che. Sobre el fondo El, el equipo de el gobierno no se ha pronunciado sobre ello. No se ha pronunciado, eh, bueno, el alcalde ha dicho que tenemos un plan de infraestructuras, tenemos un plan de movilidad. ...de la Generalitat Valenciana, que ha sido consensuado con los agentes sociales... ...y ha sido eh, fruto de un debate y una reflexión... ...donde hay que hacer una apuesta importante por las cercanías... ...para conectarlas con el parque empresarial, con el aeropuerto... ...con la estación del AVE en Matola... ...para mejorar esas infraestructuras, para adaptarlas al siglo XXI... ...y una vez hecho todo ese plan en la mejora de las cercanías... Bienvenido sea al TRAN o bienvenido o sea, sea cualquier otro... Que en el modo de plan de movilidad urbano sostenible no, serio, no contempla el TRAN, lo que no se contempla el no Es es saltarse eh, esa reflexión eh. por parte de los agentes sociales y del propio instrumento, porque esto se ha debatido en un Consejo Social de la Ciudad de Elche y venir aquí para hacer de contrapoder del presidente Simo Puig y del Consejo y proponer en lo, calidad de... No se sabe no qué, después de tomarse un café en el centro de Elche, proponer... ...una obra que no tiene competencia... ...por lo tanto es una falacia electoral del presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, del está señor diciendo, Mazón. Está diciendo el portavoz adjunto del Partido Socialista y del equipo de gobierno que le parece mal que el presidente de la diputación, un Alicantino, un presidente de un partido autonómico, venga a Elche a tomar un café. No, no, no, me otra versión. No, no, sí, que nos parece. parece bien. Nos parece perfecto. Parece bien. Pero que no le venga parece, a hacer, mal, le parece mal que Elche que no cuente no con un tram. Una pregunta directa. Le parece mal que Elche cuente con un Trump? Esa es la no, pues, pregunta que a me a gustaría que sí, respondiera. Pero, sí, pero no, no responde pero ni uno. El equipo de gobierno. Le parece bien o le parece mal. Si del proyecto del Trump en elche Che sí. se viene hablando antes que usted y yo naciéramos. Sí, sí, sí, por supuesto. Así de claro, antes que usted y yo naciéramos ya se ha hablado. Por eso, la una pregunta. Una institución que ha puesto el encima déjeme de la mesa un momento, y un, un informe momento. para poner los condicionantes. El plan de movilidad urbana sostenible... ...se ha aprobado en Junta de Gobierno... Junta ...¿por de qué gobierno? no se contempla el tranvía en ese plan? Porque no, no, no, no contábamos... ...no había las uh -huh. administraciones competentes... ...no han propuesto esa, es la, ese tran... ...no se ha propuesto ese tran... ...se, se tiene eh, la, eh, puesta las miras... ...en las infraestructuras que ya tenemos en funcionamiento... ...como es el tren en este momento... ...que son las que necesitamos mejorar... ...o sea, independientemente... ...independientemente de que un tran sea posible... ...vamos a, a imaginar el hipotético caso... ...de que el tran sea posible... ...muy bien, pues si el tran es posible... Eh, eh, tocará ver qué administración lo realiza lo que no podemos hacer es como está diciendo el Partido Popular con el dinero que nos debe la tienda sí, de que, que, que, que tiene que ir destinado vale. a otro tipo de, de, de, cercanías. de, de necesidades vale. cercanías tienen que mejorarla ¿a quién compete? Falta, ¿al ministerio? La del ¿Al, ministerio? ¿al ministerio? Del España, al ministerio de, no, no eludimos cualquier tipo de responsabilidad y venimos exigiendo desde el equipo de gobierno municipal A, a, al Ministerio de Transportes que haga esas inversiones y que, hay, que ¿eh? haga la apuesta decidida por las cercanías de la vía Alicante-Murcia a su paso por, por este y de toda la vía Alicante-Murcia que mejore la conexión de la estación del AVE Amatola Con el centro, ¿Y hay ciudad, alguna respuesta? el centro de la ciudad, ¿Sí? con, un parque a y con el aeropuerto, que haga esa doble vía, que se pueda electrificar sí, la sí, vía. Sí, sí. Pero no, unos, tenemos que, que golle, Ramón, no tenemos respuesta del Ministerio. Ramón, no tenemos respuesta. Esto tiene una, una responsabilidad con nombre y apellidos: es Partido Socialista Obrero Español, que en todos los eh, presupuestos anuales del Estado que ha realizado ha suprimido la inversión en mejorar el cercanías que ya estaba contemplado en los últimos presupuestos del Partido Popular. Nada más y nada menos que cuatro millones de euros, 400 millones de euros contemplados por Íñigo de la Serna para mejorar la línea Alicante-Murcia, que pero, pasa a Cáscara, el por elche, que que 400 millones de euros en un presupuesto es, ya es, exigir, negro exigir exigir sobre blanco. Ante el resto de administraciones, de esa inversión para elche, pero que, que, no el alcalde, a que, que no lo hace, el pero es alcalde a ver, Carlos González. Que el Partido Popular ha gobernado en el gobierno de España pero yo me pregunto. 16 años a lo largo de la historia y también tendrá parte de responsabilidad su partido. Oiga, exíjale a su partido como nosotros le exigimos al nuestro, por pero supuesto, no digan eso que hicimos. el Partido Popular... Tenía invertido no sé cuánto pero precisamente vía de sí, sí, de hicimos, Pero yo, yo como ciudadano me pregunto, a mí me duele que se vayan a gastar dos millones de euros en ayudas para comprar bicicletas y patinetes y no tengamos ni tranvía es que, es que quieren, ni mejora en las cercanías. No, llega, no, no, no, no, no es tanta no no la cantidad y tiene su razón de ser. Son ayudas que incluso se han realizado por parte de otras administraciones. Eh, algunas del Partido Popular. Claro. <risa> o sea, sí, sí. que no creo que critiquen que se dé ayudas. Además, es un paquete mucho más amplio. Lo que queremos es mejorar la movilidad sostenible sí. ayudando a las solicitados y a, a, a que puedan comprarse bicicletas. esos vehículos de movilidad sostenible como son desde bicicletas, bicicletas eléctricas, kits para adaptar bicicletas eh, corrientes uh -huh. a bicicletas eléctricas y patinete, lo que, y los vehículos de la, movilidad personal. También, también, como sabrán, vamos a hacer ayuda a la eficiencia energética en los, en los hogares. Sí. Vamos a destinar 1.300.000 euros para el cambio a, de los electrodomésticos sí. de uso corriente en, en las viviendas. Que también Es algo, una de carga, una carga euro, muy grande. Entra también claro. las ayudas a la eficiencia energética. Claro, claro, es que sí. No son dos no millones de euros para, para, para, para no, nada más no, para es eso. Son siete millones de euros lo de al, la en en total, eficiencia de energética. De las ayudas que, la que la vamos a poner bueno, en marcha. Sí. La luz, Yo creo que es un esfuerzo inversor muy importante, un paquete importante de ayudas. Claro, hay ayudas a la vulnerabilidad social, hay ayudas a la emergencia social, hay ayudas a la recuperación económica de las empresas. Es un paquete muy amplio. Yo creo que el paquete más amplio que hemos conjunto, que hemos eh, realizado en, en estos años si yo pido, y llevamos durante todos si los años de pandemia ¿Cuánto es ayuda. para comprar una bicicleta o un patinete? ¿Cuánto es lo que me ofrecen? Hay que elaborar el las bases. Está el titular. Bueno, pero, eh, lo dejamos. De sí, Señor Navarro, no se ponga nervioso, que hay que elaborar unas bases <risa> y, si, y usted lo sabrá. Si usted, quiere, nos si usted quiere hacer esa ayuda, cómprese una bicicleta y vaya por los carriles. Yo quiero mejor. Si es el equipo de gobierno que el año pasado movilizó más de 9 millones de euros de Sí, pero vale, vale, sí. de pero, de pero lo que Pero si ejecutamos al menos del 30% del presupuesto. menos más del 30% del, presupuesto. No, no, no, de del, 30 de del presupuesto a la ayuda Y a la emergencia social. El resumen yo, yo esto de esto es que anuncios. el 70% de los anuncios que nos realicen se quedan en agua de borraja. No, no? El, en nada, sí, se quedó en agua de El resumen de esto es Un es un verdadero nada, escándalo. Sí, sí. Claro, bueno, claro, eh, claro. Eh, Chimo Chimopuch, ah, venga, no, no. referente y a los carriles no. bici, me gustaría saber por qué no contabilizan el incremento en, no. en bicicletas que ha supuesto los nuevos carriles bici. No le han contestado, bien? no le han, no contestado, han contestado. No tiene. Mire, no yo. Señor Navarro. Usted, mira, señor Navarro. El Partido Popular. No, a mí me gustaría saber he son su propuesta de movilidad sostenible. Usted, usted habla... Usted habla no, no Razón, tranvía. Sí, el tranvía que, que va a volver a dividir... <risa> sí, sí. La, ¿El tranvía va a llevarnos nos, que, por, de, nos que, va a mover por, en medio de la, el la ciudad? El que sus socios se ponen y dicen que no. ¿El tranvía nos va a mover por la ciudad? ¿Va usted a crear una sus barrera socios, en, en las calles como sí. era el tren en los una años 70? No, pero esta gente... ¿En qué mundo vive? Que tenemos ciudades con tranvías que no dividen la ciudad. ¿En qué siglo vive el compromiso? Y Disculpe, nosotros tenemos ya un sistema de transporte público que son autobuses y tenemos para que la gente en esta ciudad que es bastante compacta pueda circular tranquilamente con sus, con sus patinetes hay que crear infraestructuras para que la gente se sienta segura y Como las pueda también. utilizar sí. Porque el también no seguro y no mejorar es la comunicación el es con Alicante es que uno, llegando, si no atreve a nadie uno se mueve por cualquier, por cualquier ciudad de España esa media o gran sí. ciudad gobierne que gobierne cualquier administración uh -huh. y al final ve cómo las ciudades se van transformando donde los espacios para claro, peatones claro. se van quedando, por, que que pues por los que gobiernan se van implementando menos en Elche que si fuera por el Partido Popular no aún más se más. podría aparcar en la plaza del Congreso Eucarístico aún la calle La Fira donde están estos estudios pasarían coches, camiones y autobuses vale, eh... el Partido Popular ya estuvo en contra de esa actuación Si lo acabamos de escuchar, ustedes decían que las obras de la corredora de la Plaza de Abay eran un verdadero escándalo vale. y un año después no son a capaces cero. de reconocer. Ramón, Ramón reconocer y Felipe, de hablando de cero. movilidad, ¿qué va a pasar? En Semana Santa vimos el Viernes Santo que era imposible aparcar en el centro de la ciudad porque eh, el aparcamiento disuasorio de la universidad estaba lleno al completo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos eh, feria andaluza, Paseo de la Extensión cortado, Candalix ocupado parte, supongo, no sé si todo. Sí, parte de Candalix ocupado el y el. Pero, pero, el... pero cualquier. Cualquier. El... ¿qué, Viene qué, qué... Santo de los últimos 20 años, cualquier. 15 sí. de agosto de los últimos es 20 años. Es que Los días grandes es, es imposible, en en pasa en todas, en todas las ciudades. Los días están señalados, es prácticamente imposible aparcar, aparcar. en cualquier centro ah, pues, de cualquier ¿qué ciudad. Que no váyase los usted a Alicante, váyase usted a Murcia, a ver si. Eh, Se cree usted, señor Navarro, que va a aparcar en la puerta de la Catedral de Murcia, y, porque en claro. Murcia. Yo me voy a poner la cabalgata de, el de Reyes, la Cabalgata de Reyes supone Murcia, sí. que falta aparcamiento en a todos la. los barrios por los que pasa pues la cabalgata Ya, ya, ya tienen que ten, eh, llevar una prisa para que, las ayudas de sí. los patinetes y bicicleta. Habrá que moverse así. Sí. No, pero han eh tocado. Han tocado ustedes algo importantísimo. Y quiero saberlo. No sé si en Junta de Gobierno estuvieron ustedes dos como equipo de gobierno. En Junta de Gobierno sí ha hablado ya. ¿De ese borrador que Chimo Puch ha enviado al equipo de gobierno para ver cómo se va a pagar la deuda histórica? Nosotros lo hemos solicitado y no hemos tenido Por respuesta. Por eso se lo pregunto a ellos es un, es un tema que se está negociando entre el equipo de gobierno, del Ayuntamiento de Elche y el Consejo. Y como todo el mundo entenderá, como ustedes entenderán, sobre borradores no, no se, se debe de ningún tipo de publicación. Vale. Cuando haya vale. algo más concreto, cuando haya algo que pueda ser definitivo, no se preocupen, señora de la oposición. Ustedes estarán al corriente. Pero existe claro, ese momento, existe. No, es, es... A todas las reuniones, salvo aquellas que decían por montar un numerito de los que ustedes montan últimamente, ausentarse de, de la Junta de Portavoces, o ausentarse de cualquier reunión. Podrán asistir a cualquier reunión que se les convoque y conocer y, sobre todo, recabar las propuestas, porque sabemos que propuestas son cero ustedes no han propuesto nada no sé si es que en, los últimos, en los, los últimos medios años, de comunicación, pero, pero por tanto, llevamos por lo tanto llevamos tres años de no, estamos no, pues, en fase de negociación estamos, estamos en fase de en Ramón Ramón acaban ustedes en la junta de gobierno <ríe> creo que introducir afinal, las propuestas del PP afinal, en el remanente de tesorería deuda, ah vale de la deuda también de la hay que decir hay que decir que las propuestas que las propuestas del PP del PP que decir que las propuestas del PP sobre el remanente lo que han sido, si sí, ampliar las partidas que nosotros ya teníamos ah, o sea, no propuestas no y, y, no y, y, y no solamente del PP hemos aceptado también de Ciudadanos sí, ciudadano, o sea, sí, cosa, cosa que ellos en el propio pleno cuando nosotros afirmamos que lo íbamos a hacer, negaron que fuéramos a realizarlo negaron que fuéramos a realizarlo al final, refieren, <risa> que a realizarlo. Al final fueron cumplido muy nuestra <risa> palabra, es <verdad>. el tiempo <risa> pone a cada uno en su sitio y al final Esto es gracioso, hemos cumplido Ros, nuestra se palabra. ¿Se refieren a las enmiendas que ustedes votaron que no? Las que votaron que no una por una, las que dijimos en el pleno Y sí, claro, Navarro, usted, sabe usted, pleno, usted sabe perfectamente que, que legalmente, no legalmente eso suponía, que se suponía ustedes Señor Navarro, usted sabe perfectamente como que votan en contra de ellos que eso, mismos, no, no, tanto no, no, Partido Socialista no, no, no, como Compromís no, Usted, usted ellos, juega mucho sí, sí. con la usted está jugando un poco con las palabras y sabe perfectamente que aceptar esas propuestas hubiera supuesto devolver el presupuesto a su punto inicial claro. y lo que no podemos permitir es que esta ciudad, esta ciudad se quede sin presupuesto porque ustedes tienen un interés político Vamos a ver, Navarro. No, ellos no, no, no, han esto, sí, esto sí, pero ellos por, han yo, cumplido su palabra. Sí, dijeron no a sus en contra, enmiendas, tío. pero dijeron en abril, cuando se pueda, sí. las, in, las incorporaremos. Y lo han hecho. Sí, pero Felipe. Está ¿Usted niega eso? No, yo niego lo que se ha dicho aquí, que es que no, rechaz... no lo reconoce, nunca lo van a reconocer. <risas> <pero> me, <risas> dejan, me dejan explicarlo. Sí, sí, explíquelo. No me dejan explicarlo. Felipe ha dicho aquí mismo que. Eh, votar a favor de esas enmiendas hubiese supuesto devolver Recazca. el presupuesto a su estado inicial. ¿Y usted es? lo esta, gente no tiene, esta gente no tiene ni idea de lo que, que está hablando. No tiene ni idea de lo que haber informe Tiene que haber informes técnicos y el secretario de asentamiento dijeron que las modificaciones que suponían las 76 enmiendas no suponían una modificación tan significativa en el presupuesto Pero de Elche como para tener que volver no al trámite inicial. Esta, esta, esta y estos señores forman parte del equipo de gobierno de ayuntamiento la hemos y estos señores no, no tienen pasiva. ni idea de cómo bueno, funciona un presupuesto sí, municipal. lo tiene usted Señor Navarro, si se aprueban esas claro, modificaciones tiene no que no fue... volver el presupuesto, que no, no, está, no tenemos no, ni idea no, de lo que estamos no, hablando. Tiene que volver a, a informarse por parte de los técnicos de Hacienda, tiene pero, que volver a pasar por la Comisión de Hacienda la, y, y tiene que volver al Pleno. ¿Y qué tenido, supone hacer una modificación presupuestaria ahora? Señor Navarro, cálmese. ¿Qué supone hemos por realizar una modificación pero, presupuestaria favor, ahora? Señor Navarro, y sobre todo ellos argumentan una supuesta intervención, una supuesta conversación ¿Eh? con el interventor. No, no, primero, no, un documento primero, por escrito. No, primero, una no, de... no, un documento por escrito, sáquelo, oiga, por favor, sáquelo. Lo saco del bolsillo, saque lo tenemos en el grupo municipal. Escrito. Pero oiga, sáquese documento. Pero es que pero es ese pero usted no tiene conocimiento de esto. Sáquese documento, sáquese documento, saque ese documento usted usted por, por no, escrito. No, no, tiene no, conocimiento. Interesa, Uy, por favor, no tiene conocimiento de la tramitación de un presupuesto Claro que tenemos conocimiento de sobre, pero sáquelo saque no. ese documento no saque ese documento es que no que me, no no de la me interesa, interesa no me interesa este, esta polémica me interesa que más no pero eh, no nos lleva a ningún sitio Ramón sí. usted no no no Navarro que no la única conclusión que saco es que mm, nunca llegarán a un acuerdo Ramón usted dijo eh, que el borrador no se hará público porque Vamos. se está negociando y Felipe Sánchez le he visto usted ¿Está negociando compromisos con ver, eh, Chimo Puig, el borrador de, de la sea, deuda histórica, de cómo nos van a pagar esos creo, 34 millones? Yo creo que millones. es una buena, una buena noticia que desde la presidencia de la Generalitat eh, se haga una propuesta... Lo cual significa que se asume el planteamiento de que esa deuda sigue vigente, que era algo que defendíamos. Creo que después del equívoco que, que sucedió con sus declaraciones anteriores aquí en nuestra ciudad y la polémica generada, creo que es bueno que se reconduzca hacia lo que... En lo que estamos todos de acuerdo en esta, en esta ciudad, pienso, ¿eh? Bueno, a lo mejor el señor Navarro nos sorprende y tampoco quiere que se pague la deuda. Eh, no, y es que la deuda la deuda de la declaraciones es, Hombre, existe, el que existe... que estaba en contra y votaba en contra, <risas> y que contra. Que, contra, que contra. nos explique las declaraciones diciendo rotundamente Entonces, que se había saldado la deuda. Cre creemos... Que lo explique Chimo Putz. O sea, desde Compromís nos alegramos, nos alegramos de que, de que volvamos a, a reiniciar ah. este camino. Que la verdad, la verdad se tenía que haber acabado antes y debemos ya de establecer, eh, y es verdad que sí que es verdad que yo creo que ahora, en este caso, eh, a, a, lo que tenemos que intentar es concretar exactamente en cómo son las más acciones, uh -huh. concretar también cómo se va a, a, a devolver ese dinero, evidentemente, en, con qué periodicidad, porque es evidente que 40 millones de euros no nos lo van a devolver nadie en un único anualidad, cómo se puede eh, planificar las inversiones que creemos que van a ser, eh, convenientes para nuestro municipio que mejoren nuestros barrios y pedanías y que, y que, bueno, y que nos permitan recuperar eh, esa discriminación de los gobiernos del Partido Popular durante veintipico años mm -hmm. que hay que recordar que, que son los culpables de, no, de tener todavía esa deuda Sobre la deuda que llevan hay un dato 12, muy importante Pero si llevan siete años gobernando tanto es tan importante es que desde que se construyó la Universidad Miguel Hernández ¿Sí? eh, que es una universidad que los terrenos los tuvo que sufragar el pueblo de Elche, mm -hmm. todos los ilicitanos con sus impuestos, la única ciudad de España, desde que se construyó Como la el no Partido Socialista, luego vino Compromís porque nació después, eh, ahora Ciudadanos también eh, se apuntó, bueno, bienvenidos sean, sí. estuvieron desde el principio exigiendo a la Generalitat, a la institución, gobernar a quien gobernara, que se hiciera cargo de esa deuda. Había momentos de la historia de Elche, usted lo conocerá, que ha seguido la política en los últimos años, en el que el Partido Popular votaba en contra de esas propuestas. Cuando Alejandro Soler, siendo alcalde, cuando el portavoz del Grupo Municipal, por entonces Alejandro Pérez, hacía esta propuesta en los plenos, Pablo Ruz y Mercedes Alonso votaban en contra porque decían que no se podía molestar de esa manera a la generalidad. Oiga, esto, esto bienvenidos, no bueno. bienvenidos a la petición, a la exigencia de la devolución sí, de sí. esa deuda, pero que ustedes son garantía de esa contradicción que yo les decía al principio del programa. Hace 10 años estaban en contra De pedir esa devolución de la deuda Ahora están a favor pero, sí, sí, Hace pero... dos años estaban en contra De la peatronización de la corredora me... Ahora dicen que están a favor Ustedes son las contradicciones dedica, con esa con sus palabras, No puede haber bueno. un proyecto Serio, político, de alternativa no, no, no, al que, de El, el Partido Popular El Partido, no, Partido no, Popular no, se no sube A los no, éxitos no, de no, este de no, es. gobierno Déjenlo, déjenlo hablar, venga, sí. y tenemos que terminar Sí, Partido Socialista y Compromís No son conscientes de que llevan siete años Siete años Gobernando, tanto en el municipio de Elche Como en la Generalitat Valenciana Siete años, y en siete años ¿Qué transformación ha sufrido, ha sufrido la ciudad? Ninguna, es más Lo único que tenemos por parte de los que venían a, a transformar la, la Generalitat, a aflorar con su botánico y con su vocabulario recargado y adornado, es que no hemos tenido ningún fruto. Ahora el presidente de la Generalitat vino a... Me decir, parece que el plan edificar, la mejora de infraestructuras educativas, la mejora de infraestructuras sanitarias, vino me parece a decir que la deuda estaba más que saltada precisamente con esta infraestructura. Un centro educativo en siete años, un nuevo centro educativo en siete años que la legislatura pasada nos hablaban de mala pata que, que edifican bueno, miren, no un llegaba. instituto y además que sí que es muy importante pero, pero es que oiga, lo pagamos pero, con, lo, pero usted con, habla con, con el dinero de, de los licitanos pero en serio yo creo que yo creo pero que pero se equivoca de verdad usted habla ahora de edificar está usted habla ahora a invertir en educación y en sanidad que se nos olvida ojalá lo hubieran dicho ustedes eso cuando gobernaban siete años gobernando ojalá lo hubieran dicho ustedes eso cuando gobernaban en estos momentos gracias al plan edificante de la no tienen denuncias ...denuncias por parte de los sanitarios... ...que han dado la cara durante toda la pandemia... ...denuncias, denuncias... denuncias ...por decirles que estaban robando... ...ellos y que, no, y decir, la consellera, la consellera... ...pero mira, la deriva, la deriva sí, de su planteamiento... ...es proporcional a la deriva... ...de su comportamiento en la oposición... ...porque sus planteamientos al final... ...cuando ya no dejan, dejan de existir, tres años, al final... ...hace tres años realizando propuestas de muchas cosas... ...y termina diciendo una serie de argumentos... ...que es que la han denunciado por decir que roban... ...pero oiga, es cierto... Seamos serios en los planteamientos. Sí, sí, estamos es hablando cierto. de la deuda histórica es de cierto. Trump, de la Generalitat. La que niegan. Ahora, la pero vamos a la ver. que niegan. Si en siete años que usted dice que si niegan, el, el gobierno del Botanic ha transformado las infraestructuras ¿En educativas en la ciudad. Pero es que vamos a ver, ustedes hablan ahora de edificar ¿Ustedes hablan ahora de edificar. Un centro educativo. Es que, eh, no. No. Yo, yo, yo creo que usted, usted se equivoca. Las mejoras realizadas, las mejoras realizadas han sido eh, más de 30 y pico millones de euros en edificar, más los, no sé si han sido 12 millones de euros en el instituto, y, y, y no tiene nada que ver con, la, con que se abra un centro o otro centro. Se trata de mejorar la red educativa general y licitamos y en estos momentos gracias a la edificar se ha actuado en tal es esto y se está actuando en, de tal de colegios, en tal número de sí, claro. colegios en tal número claro eso es dinero es, es, es dinero de la consejería claro, señor Navarro claro, Es claro, dinero claro, de la consejería pero somos que no es somos, pero somos igual de conscientes es somos igual de conscientes y estamos competencia los claro cuando Los gobiernos del PP, el la Layer y no tal, robaban imenio. a mano llena. No, no, no, no, no, no. Sí. Robaban a mano llena. Pero oiga, solo que los sobrecostes en edificar, solo que los sobrecostes en, en, edificar, sí. los sobrecostes en educación final. fueron más de mil millones de euros. Yo creo que la comparativa. No señor Navarro, la comparativa. Les he bajado el micrófono a los tres. No hay tiempo, solo llegamos ya cinco minutos. Les tengo que despedir. Y eso que no hemos hablado de. Proyectos aún más polémicos que están sobre la mesa. Lo dejaremos para dentro de 15 días. Eh, volverá a estar el Partido Popular aquí en este debate o en esta tertulia política de los martes. Muchísimas gracias José Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular. Un placer, como siempre. Felipe Sánchez, concejal de Compromís. Muchas gracias. Y Ramón Abad, eh, concejal de Seguridad, Ciudadana, Recursos Humanos del equipo de Gobierno. Gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán.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 Tai K!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 Y no pagues más por lo mismo. Pues nos hemos pasado eh, un minuto de las 10 de la mañana, pero ya está Mara García preparada para contarles las noticias. Eh, nosotros nos vamos con la música a otra parte. Volvemos mañana miércoles.